cosas buenas. A veces el camino recto tiene que tomar curvas para llegar a buen puerto. Un estudio efectuado por la Universidad de California ha concluido que las personas con narcolepsia, un trastorno que provoca sueño repentino e involuntario, son más creativas y lúcidas. Nunca hay que cerrar las puertas. A veces en la oscuridad está la virtud. Los científicos de la Universidad de California que han efectuado este descubrimiento creen que la clave puede estar en el hecho de que el sueño Ordena la mente. Esto es La Rosa de los Ventos, estamos en Ondo Acero, son la 1 y 34 minutos, hora de comenzar. Terturias a Acero con Mado Martínez eh, con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro os van a contar que en 2050 todo se acaba, se acaba de publicar un estudio que nos presenta las profecías para esa fecha hasta entonces tenemos que aguantar esto también os vamos a comentar la existencia de aviones fantasmas se han visto esta misma semana y del pensamiento convertido en un arma y el misterio sobre algún fármaco que lo guardaban porque era más rentable hacerlo y mantenerlo oculto a lo que había mantenerlo en un segundo plano porque lo que había hacía más rica a una farmacéutica. Lo vamos a contar hoy. Además vamos a tener cosas del pasado con Laura Falcolara, vamos a hablaros de fantasmas en la República Checa, del proyecto Tropical Project, un proyecto para secuestrar a Fidel Castro un proyecto de un nacido de Otto Skorfeni, un proyecto de un nazi refugiado en nuestro país y vamos a tener también con Silvia Casasola, Mujeres con Historia la protagonista va a ser Ada Jonat la paladín de los antibióticos en Del Futuro y en Fronteras en Del Futuro os hablamos en DD desplazamientos urbanos que serán más sostenibles. Esto es La Rosa Osvetos, esto es Onda Cero, saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que está al frente de este programa, Miguel Jurado en la parte técnica, en la codirección Silvia Casasola, la redacción y producción Javier Sevillano. 26 minutos comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero. Vamos, tenemos una etiqueta en las Rosas Ventos para Twitter. Podéis mandar mensajes al Almohadilla Rosa Vientos. Ah, been, been, been, Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Narcoléptica, la habla, me ha gustado mucho lo que has dicho. Sí, sí, sí. <ríe> ahora lo entiendo todo. Claro, claro. ahora yo también. Ahora lo entiendo todo, sí, lo de la creatividad. Oye, y decir que las personas creativas tenemos miedos muy creativos. Y también con Silvia, que estás sola muy buena, Silvia. Yo narcoléctica, no, pero también tengo sueños creativos, ¿eh? Ya me contarás alguno, villina. Hombre, hombre, pero en, en, en intimidad. Oye, que yo también tengo sueños creativos. mírale vidiosillo, mira vidiosillo. Algunos creativos, vosotros, otros no tan sueños, creativos, pero muy buenos también. <risa> Con Joseph y muy buenas, las noches. Uh, mis sueños son más banales, mucho más banales. Sí, y sí, <risa> sí, por ah, eso no. yo digo, los míos no sé si son creativos, pero son sueños al fin y al cabo, se parecen a los tuyos. <risa> ¿Ves? Algo teníamos en común. Barroca Royal, muy buenas, ¿qué tal? Yo no llego al arcohólico, yo soy empanado directamente, vuelta y vuelta. No, no llego al nivel del arcohólico. Muy bien. Vamos, primero, eh... Apunta bien lo que nos va a comentar Silvia. Una cita para la agenda. Eso, venga. Ir apuntando eh, ahora mismo que con tanto dispositivo virtual para que no se os olvide. Bueno, tú que eres analógico, no. Tú con boli papel. ¿Eh, Manuel? <risa> Empanado y boli papel. Boli, yo, Pero el resto Pero el resto de la gente que lo apunta ahí en, en sus dispositivos, en sus notas y sus eh, notas también de audio. Bueno, el próximo viernes 21 a las seis y media... Cita para hacer una visita por el Paseo de las Estatuas en el Retiro. Nos vamos a juntar, vamos a partir desde la Puerta de España que está en la calle Alfonso XII de Madrid. Desde allí partiremos y hacemos ese recorrido por esas, ese Paseo de las Estatuas y comentaremos pues muchísimas curiosidades y ya veremos si alguna de las estatuas eh, cobra vida o... ...o no, eso lo tendréis que comprobar in situ. Y haremos una visita guiada y estaremos Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta y yo. Y os contaremos muchísimas cosas y espero que como cada año pues hay una convocatoria bastante grande... ...y ya sabéis que siempre, siempre, siempre es en recuerdo de Juan Antonio Cebrián... ...con motivo del día que está muy cercano de, de su santo de San Juan. Siempre hacemos esa cita anual en Madrid... Y este año, pues toca el retiro, nada más y nada menos, ese Paseo de las Estatuas. Así que estáis todos invitados. Recuperamos eh, la información, la volvemos a dar, la cita el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes, a las seis y media, por esa calle de Alfonso XII, en la Puerta de España para hacer ese recorrido por el Paseo de las Estatuas. Y todo con la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Cualquier duda lo tenéis tanto en la página oficial como en la de Facebook. Ahí vienen todos los datos. Ahí están todos los datos. En La cita del próximo viernes... Eh. Esa reunión, en el retiro de todos los siguientes invitados, eh, insistimos, eh, toda la información en la página web eh, de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, en la página web, en Facebook, en Twitter, en mil sitios, eh, van a encontrar información todos los eh, oyentes eh, de La Rosa de los Vientos. Año 2050, en ese año, apuntadlo bien, se producirá el fin del mundo, Mado. Otra cosita para la agenda, yo no sé si ese me vendrá bien, pero... Es curioso porque... Yo, creo, yo que creo que llega muy tarde, ¿eh? <risa> yo yo no, creo es que ahora hay viene. Hay que esperar hasta entonces para contar la exclusiva. <risa> Son... Yo he hecho en la cuenta, ¡Oh! 31 años es mucho, ¿eh? Oye, pues... 31 años, ese es... La sí. vida. Yo creo que ahora... ¿Qué ha pasado de, fin... de fines del vida. mundo? Ah, calabaza. ¿El que no, dices, es Joseph, que, que hemos pasado de, de que se acabe el mundo un mes, después otro mes y luego otro mes, ahora 36 años. Sí, Esto sí. Esto no es pues, justo. Claro. Qué rollo, ¿eh? Mmm... Seguro que ahora viene cualquier iluminado y dice que mañana se acaba el mundo porque os lo ha hecho el ratoncito Pérez <risa> y seguro que le hacen más caso que a este informe científico del que os voy a hablar ahora. Eh, ha sido publicado en The Breakthrough National for Climate Restoration y lo firman David Spratt y Ayan T. Dunlop. Y el escenario que describen es más aterrador y apocalíptico que cualquier película o videojuego de zombies de estos a los que tanto me gusta a mí jugar por las noches, y lo que hacen es situar el ultimátum en el 2050, que parece que sea lejísimos, uy, una cosa, hay dentro de 31 años, pero en realidad son 30 años escasos, es decir, eh, pues mis sobrinos tendrán más o menos la edad que tengo yo ahora, eh, nosotros, con suerte, los que estamos en la mesa, y el adiós, Bueno, no sé si... Será su pero opción, ¿no? perjudicados, yo... sí, un poquito perjudicados. <risa> <que yo risa> no, no, vivir para desgracias, no sé si me hace gracia, ¿no? Pero <risa> pero estaremos vivos y nuestros nietos, si los hemos tenido, pues eh, serán adolescentes o... Eh, tiernas criaturas todavía. Estaríamos no en un esto, escenario... Los porque los Bueno, los que serán tuyos historia. eran Gremlins. <ríe> <ríe> oh, Dios, está bien, ¿eh? Estaríamos en un escenario eh, con condiciones climáticas tan sumamente hostiles para la vida humana que... Bueno, menos para los Gremlins de Bruno que no podríamos sobrevivir debido a los fenómenos extremos del calentamiento global, el efecto invernadero y los conflictos armados que surgirían precisamente para sobrevivir a un mundo con escasos recursos. Lo que nos están pintando no es una fantasía de un par de científicos locos, con deseo de hacerse famosos, con afirmaciones alarmistas y cosas de estas. De hecho, lo llevan afirmando científicos cada vez más, desde que empezaron a ver las orejas al lobo del cambio climático, y lo dijeron también los expertos del Foro Económico Mundial este año, en Davos... Eh que las grandes amenazas para la economía global no tienen ya casi o nada que ver con el mercado, los despachos, la burbuja inmobiliaria, sino que con el cambio climático, las catástrofes naturales, lo dijimos, ¿verdad?, las guerras del agua, etcétera, etcétera. Sí, sí, mira, y además lo que... están los chavales haciendo esas manifestaciones, los sí, chicos sí, jóvenes, sí, sí, porque sí. están viendo que les queda un futuro terrible, que lo lidera mm. Greta Thunberg, y, y, y está fatal, porque claro, ven que... en, en como que miramos para otro lado, ¿no? Que los gobernantes, cuando se tiene que hablar en serio de este tipo de cosas, por muchas reuniones que haya, por muchas eh, convenciones, al final, como todo es economía y económicamente ahora mismo no les es rentable, pues miran para otro lado. Y en lo que sí han innovado, además, estos dos científicos, Sprat y Donlove, es que, eh, bueno, nos han hecho una agenda de esta crónica de la extinción anunciada de la especie humana, emulando un poco la novela de García Márquez, Y ellos lo que dicen un poco es, ¿qué pasará en los años, entre los años 2020 y 2030, ¿no? en esa década? Que es la que nos espera ahora, la siguiente. Ellos dicen que las medidas del Acuerdo de París serán insuficientes y que la temperatura del planeta lo que va a hacer es subir 1,6 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que suba la temperatura del planeta 1,6 grados centígrados y ¿dónde nos va a poner en esta década que se nos abre? ¿No? Pues que según los datos obtenidos a partir de estudios previos, los niveles de dióxido de carbono ascenderán a 437 partes por millón, que es una cifra que lleva sin aparecer en la Tierra así como 20 millones de años. ¿Qué pasará luego en las dos décadas siguientes? Es decir, entre el 2030 y el 2050. Pues ellos dicen que la cosa será tan, tan, tan, tan evidente que, bueno, pues ya habrá mayor concienciación gubernamental para reducir las emisiones, pero no habrá nada que hacer porque la retroalimentación del ciclo de carbono y el uso continuado de combustibles fósiles habrá supuesto un aumento de 3 grados para el 50, 2050. ¿Y qué pasará en ese 2050? Pues que tras tres décadas de escalada hacia el apocalipsis, con la Antártida y Groenlandia ya en un punto de inflexión, la Tierra será un auténtico infierno, un hervidero, un invernadero, en el que a pesar de que pudiéramos detener de golpe todas las emisiones, la temperatura volviera a aumentar, aumentaría, seguiría aumentando, aumentaría un grado más, y esto significaría que el 55%, 55% de la población mundial, es decir, más de la mitad, de todo el planeta estaría expuesta a más de 20 días al año de calor letal. El ser humano no podría sobrevivir, y estamos hablando de más de la mitad de la población mundial, miles y miles de millones de personas. En América del Norte, por ejemplo, en concreto habría fenómenos meteorológicos extremos. En Centroamérica llovería en la mitad de lo que yo veo ahora y en África estarían sujetos a 100 días casi un tercio del año, de calor letal. Subrayo la palabra letal porque no estamos hablando de una simple ola de calor, de esto que dices que sacas el abanico, sino que los primeros además en verse afectados serían precisamente los países más pobres cuyos niveles de pobreza pues no permitirían eh, proporcionar ambientes eh, enfriados artificialmente. Y todo esto por no hablar de la hambruna, del cambio climático, obviamente también una tragedia para la agricultura, la ganadería, porque todo está relacionado y porque las fichas del dominó irían cayendo unas sobre otras, ¿no? Las enfermedades, las amenazas de seguridad nacional, el auge de los conflictos armados, la posibilidad de una guerra nuclear. Es lo último que estos científicos apuntan, lo ven muy factible, en esta concatenación de hechos. Y, bueno, pues si no querías hacer tapas, toma sí, sí, caldo. ¿no? exacto y aseguran que las probabilidades de que la especie humana llegue a su fin, es decir, se extinga con todo esto que acabamos de hablar, son muy muy muy altas. Es realmente escalofriante. ¿Qué podemos hacer? Pero lo contaremos en exclusiva en La Rosa de los Vientos, ¿eh? No eso, sí, eso si no llegamos, estamos torrifactados no puedo, ya. Pero lo contaremos Además, no antes. Pero qué Oye, podemos hacer? A... Y es un poco Quetaos como la ropa que nada. llega al fin del mundo y va a llegar una ola de calor <ríe> oh, tremenda. Ya, yeah. bueno lo que podemos hacer es justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Para es <risa> entonces van a solucionar las pensiones y claro. se va a jorobar todo. Porque lo que deberíamos estar haciendo Jostar según ellos años. es es revisar el papel del liderazgo, de la seguridad nacional, de modo que sea capaz de movilizar mano de obra y recursos a corto plazo, en un momento dado es decir, pues para prepararnos para lo que se nos avecina, en definitiva ¿no? que es una cosa en la que el Foro Económico Mundial también hizo un capie, que deberíamos prepararnos para lo que, lo que se nos avecina ¿no? que no estamos haciendo los deberes y aprovechar esta era de paz planetaria sin precedentes que tenemos que aunque parezca que haya guerras en muchos sitios realmente tenemos una era de paz planetaria sin precedentes en, en la historia para ponernos de acuerdo por alguna vez, en algún momento todos y construir un sistema industrial de cero emisiones y reducir el carbono. Y esto es lo único que estos científicos dicen que podemos hacer. y que Además, de, de, una de las cosas que también comentan es que cada persona tiene que ir cambiando su hábito, su rutina de día a día. Porque, claro, hacemos un consumo por un lo de los plásticos, por otro lado, cierto tipo de alimentos, el tema del agua, el tema del combustible, el tema de viajar, por ejemplo, en, en aviones que también, por lo visto, contamina bastante. Eso bastante. A, a título particular cada uno. Pero, claro, luego, por ejemplo, para reclamar a los gobiernos y que hagan Esto que estás tú diciendo Pues que no hay otra forma que Salir a la calle y manifestarse eh, El caso es estar todo el día a la calle si, no si me dejáis dar mi opinión No, no eh, te dejamos. Vale, pues es de calle. Yo, yo, yo sí Bueno, os quería decir que eh, Está muy bien ¿eh? Que todos tengamos un nivel de Conciencia alto En materia de medio ambiente Pero mi opinión no es tanto un problema Del primer mundo como del tercer mundo Yo no sé eh, si cuando viajáis por ejemplo a los países del Magreb o a muchos países uh, latinoamericanos no hace falta que sean del tercer mundo, también pueden estar en vías de desarrollo, la cantidad de basuras que hay en los uh, ríos, eh, los propios vehículos, tú vas por las calles del Cairo, a, a mí la garganta me me, me se me ex, vamos, eh, se me pone áspera, es imposible respirar bien por la cantidad de de, de co 2 que hay ahí en, en suspensión ¿no? Eh, o, o en China y estamos hablando ya de un, de una de una ciudad de Qin eh, por ejemplo que es uh, considerada el primer mundo donde no hay un, una toma de conciencia son realmente el problema ¿no? y el motor de esto es el motor económico, es el capitalismo mm. vamos a decirlo claro, vamos a pero decirlo es así lo que nosotros el primer mundo ha exportado a ese mundo en vías de desarrollo eh, quiere parecerse a nosotros si somos nosotros los culpables Claro, claro, claro. Y necesitamos ese tercer mundo para claro. dotar de, prime, de, de materias primas al primer mundo. Eh, o sea, por un lado nos interesan los desajustes y por el otro esos desajustes son los que se están cargando el planeta. Eh, cuando lo ideal sería, en lugar de establecer competiciones entre países o entre eh, comunidad europea, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera entre bloques, Eh, pudiera haber una cooperación cooperación como la que se está existiendo por ejemplo hoy día en la búsqueda de planetas habitables y no me estoy separando del tema porque nos interesa tener un una segunda casa de repuesto ya no porque en 2050 los indicadores eh, puedan decir que la Tierra se vaya al garete porque si La, las mentes privilegiadas del mundo se ponen de acuerdo, serán capaces de hacer viajes interplanetarios y de la gente de pasta, que son precisamente los que nos han llevado la ay, mierda, ay, eh, esos son los que serán los primero. que se van a, a poder ir, pues, a, a, a donde sea, ¿no? Y ese es el verdadero problema, es el... el la... El, digamos, esa doble política, doble moral, de sí, conciencia, todo va a cargo del ciudadano, cuando en realidad son las grandes corporaciones, son eh, los propios estados, los más interesados en que, en que todo este desarreglo siga así porque sigue haciendo que sus cuentas bancarias a final de año pues tengan cada vez uh, mayores ingresos. Y es que nos acercamos eh, directamente, Manuel Caroyal hace una extensión apocalíptica que puede afectar a un millón de especies en el planeta Sí, yo, yo creo que estas son las noticias más importantes que quizá eh, hemos tratado en La Rosa nunca pero no somos conscientes estamos tan anestesiados que parecen cosas de, de progres, de ecologistas, de, de... O que va a pasar dentro de muchísima, sí, es, es un poco tiempo. como lo del tabaco, ¿no? Los que fumamos, que somos tan gilipollas, que, que día a día nos vamos muriendo, nos vamos o matando envenenáis. un poquito, pero sí, no porque... somos conscientes, porque total, a ver, con todo lo que llevo fumado, un pitillo más o menos, ¿qué daño me va a hacer? Y después otro, y otro ya no me va a hacer. Y al final en esa dinámica y no nos damos cuenta de lo que está de lo que está ocurriendo. Lo que decía Mado ya está pasando. No es algo que vaya a ocurrir en el 2050. En el último número de la revista Global, Global Chess Biology se publica una investigación realizada por 22 grupos distintos encuestando a más de 500 pescadores, porque fíjate qué inteligentes han sido los biólogos, que se han dado cuenta de que quienes conocen lo que está pasando en los mares de verdad son las gentes que viven en la mar, los marineros y los pescadores. Y han hecho más de 500 entrevistas ...a pescadores de Albania, Montenegro, Túnez, Grecia, Chipre, Líbano e Italia... ...porque el Mediterráneo... ...es el mar que está sufriendo ya... La mayor, ...el mayor aumento de temperatura... ...¿qué significa eso?... ...que están empezando a llegar... ...especies que antes no existían... ...que están alterando... ...todo el ecosistema marino... ...y otras que existían en el Mediterráneo... ...se están marchando... ...y los pescadores llevaban años... ...anunciándolo, diciendo... ...es que están apareciendo criaturas... Un, ...por ejemplo un tipo de pez globo... ...muy venenoso... ...el pez escorpión... ...que cruzó el canal de Suez... ...y hoy llegó al Mediterráneo... O sea, están ocurriendo cosas ya actualmente, pero lo más de, desolador de toda esta historia es que acaba de publicarse probablemente el informe más completo que se ha publicado jamás sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta, que anuncia, anuncia la sexta extinción masiva. ...y la primera en la historia del planeta Tierra provocada por los humanos... Uh -huh. ...algo que está ocurriendo ya... ...un trabajo realizado durante tres años por más de 150 expertos de 50 países... ...que viene avalado por la plataforma intergubernamental científico-normativa... ...sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas... ...y que arroja unas cifras pero espeluznantes... ...o sea realmente terroríficas de los 8 millones de especies que existen en todo el mundo un millón de especies se enfrenta ya a la extinción, ¿qué significa esto? que yo no tengo hijos pero tengo sobrinos y soy consciente de que mis sobrinos no van a poder ver paisajes que yo he visto ya no van a poder pasar por experiencias que yo he tenido de poder acariciar un tiburón o poder nadar con delfines o poder bucear con tortugas probablemente ellos ya no van a poder hacerlo. Va a haber especies que solo van a poder ver en televisión o en Internet, en fotografías de archivo. No van a poder pasar por un montón de experiencias que nosotros hemos hemos disfrutado. ¿no? En lo que está ocurriendo con los bosques, que mencionaba Amado, es terrorífico. Los cambios en los sistemas de plantación que hace que se plante palma o que se planten cultivos que deforestan totalmente, destruyen los terrenos. O sea, Solamente desde, desde el año 1900, la cantidad de especies terrestres ha disminuido en un 20%. O sea, hay montones de especies que ya han desaparecido. Tiene gracia que los criptozólogos se empeñen en buscar el Yeti, el, el Bigfoot, criaturas pretéritas cuando estamos haciendo desaparecer montones de especies. Lo mismo ocurre en los mares, lo mismo ocurre... Sobre todo los anfibios son los que llevan la peor... La peor parte. ¿Y qué hacemos con todo esto? Yo soy súper escéptico. O sea, yo creo que estamos ya totalmente condenados. No, no hay solución. Nos vamos al tacho. Entonces, lo único que podemos hacer es elegir si queremos participar o no. Porque todos somos cómplices. Uh -huh. Como cuando fumamos ese, ese cigarrillo. O sea, yo entiendo que, hombre, no, no, no nos vamos a quedar con un teléfono obsoleto. Hay que cambiar de móvil para meter las nuevas aplicaciones, que es necesario que se dejen los pulmones los niños en Sudán del Sur, en las minas de Coltán. Bueno, pues hombre, hay más, no pasa nada, ¿no? Yo no voy ir al trabajo en metro, con lo que suda la gente o en autobús, como vamos a usar transporte público, yo necesito mi independencia, tengo que si suda usar la gente, mi coche. Es que... Lo... Es un es tema que tan todos. Complejo, no, no, es muy complejo. sencillo, Bruno. Es muy sencillo. En esto como en todo. Todos sabemos no, no, es que es lo evidentemente correcto. Evidentemente, yo sé lo que es lo correcto. Claro. Pero me quiero quiero decir, y con esto digo tan complejo, es que existe mucha hipocresía social. Los que firmaron el Acuerdo de París. No, no, no. Culpables. Es que ese es el problema. Y, es entrar, no solicites no que venga ningún político, gente... ningún banquero, ningún líder a solucionar el problema. Porque claro, no lo van a hacer. No votes a nadie. T... Tienes que solucionar tú, claro, o sea, no, no puedes seguir delegando, no, no, no, las no, manifestaciones no, no. de los jóvenes están muy bien, que nos quitan, los, nos suben los colores, porque son los únicos que intentan algo, pero que no vale de nada, o sea, salir a la calle con una pancarta no soluciona nada ni siquiera, o sea, yo no me he gastado sale. mi dinero, mi pasta, en no comprar esos es... contenedores por departamentos y es un coñazo o sea, lo del reciclaje es un puto coñazo, que si el plástico aquí que si el vidrio aquí, que si lo pero pero, pero luego pero vas hay a bajar la basura o sea, con cuatro pero, Hay, una eh, hay empresas detrás y utilizan envases de plástico para separar el plástico, pero bueno, es que no, que no, vamos? no voy por ahí, eh, a lo que me refiero, poco... es, mira, yo no creo que exista vida después de la muerte, ya lo sabes, soy muy escéptico, pero sí existen las personas que pasan por las FM y a mí varios de ellos me, me, me describieron ese momento. ...del tránsito, cuando van hacia ese túnel, en el que el tiempo se dilata, en el que unos segundos se pueden convertir en horas. Y, de, y me, me gustaba mucho cuando me explicaban que en ese momento tú eres el gran juez, tú eres la única persona que sabe todo lo que has hecho en tu vida y por qué lo has hecho, que conoce tus miserias, que conoce tus justificaciones... Y en ese momento tú vas a responsabilizarte de todo lo que has hecho en la vida y lo que no has hecho. Las veces que te has acobardado, las veces que te has autojustificado, que te has dejado llevar por la corriente social. O sea, yo creo que tienes, que tenemos que tomar las riendas nosotros de nuestro destino. Y aunque no valga de nada, por lo menos podrás mirarte al espejo y decir, yo lo intenté. Yo no me conformé con seguir en la rutina de los demás. No estuve esperando a que los políticos o las multinacionales arreglasen los problemas del mundo. No servirá de nada, pero por lo menos tú lo has intentado. Por eso te decía yo que había que hacerlo a título individual y claro. luego, independientemente, forzar en grupo a que haya cambios. Porque imagínate todo el tema que Hay tenemos que de los coches, que llevan con años obligación. con los coches, con sí. la sustitución. Nadie te obliga a no no, el coche, no, no pero nadie obliga el coche. pero eléctricos, eh, yo sí, yo de otro creo tipo de en motores. La discriminación legal positiva, sí creo en eso hay que obligar, obligar y obligar significa obligar estás obligado a reciclar sí, estás tiene obligado que haber paz no en el mundo, y no tiene que haber guerras, claro. y tiene que haber justicia social pero bueno nos Irrario. dice un tipo alto con Almadía Rosa Vientos eh, la verdad es que esto suena peor que el efecto 2000 Oscar Rubio, deciros hay que estamos más preocupados por el fin de mes que por el fin del mundo de South es que vamos a una glaciación o a un calentamiento global, aquí nadie se aclara Todas estas cosas las comentamos, hablamos sobre ellas y seguimos ahí muchas más informaciones después entre de las noticias en Onda Cero. Son las dos, la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, centra su legislatura en solucionar el problema de la financiación. Dice que es algo irrenunciable, inaplazable e imprescindible. Palabras que ha pronunciado tras prometer en valenciano, con la mano sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el cargo de presidente por segunda vez consecutiva gracias al pacto entre socialistas, compromis y unidespodem, Un pacto que, según Puig, no supone una traición. ¿Pactar? No Pactar no es traicionar, es la única manera, la única manera de avanzar sin roturas. Nuestro Estatuto de Autonomía redita no aquella voluntad de, de acordar relegar mediante el diálogo a los objetivos comunes. Tampoco parece ver traición la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, en el apoyo del candidato independiente Manuel Valls a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. No lo considera traición, pero sí que se ha equivocado al hacer a Colau alcaldesa sin condiciones. Así lo ha dicho esta noche en La Sexta al señalar que no entiende que Valls considere a Colau una mejor opción que al candidato de Esquerra Republicana Ernest Maragall. Yo creo que considerar que Colau es una cosa como mucho más moderada que Ernest Maragall, me parece que es un error, porque esta señora no solo ha apoyado el procés, no solo ha dicho que votó a favor de la independencia en referéndums ilegales, no solo es que ha puesto a disposición de, del referéndum ilegal y de la ilegalidad del procés recursos de Barcelona. es que Asume el mantra independentista. Así se salda un fin de semana en el que los pactos cruzados en los consistorios complican cada vez más la investidura de Pedro Sánchez, investidura que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no duda que se producirá. Confía Iglesias en que finalmente Sánchez ocupará la Moncloa y espera una llamada del presidente en funciones para negociar la entrada de la formación morada en el gobierno de la nación. El Ejecutivo habla de cooperación, pero Iglesias insiste en gobierno de coalición. Confío en que Pedro Sánchez no me ha mentido que no se va a dejar presionar y que va a hacer lo mejor para España Y lo mejor para España pasa por hacer un gobierno de coalición con nosotros. En el exterior, Argentina investiga los motivos del apagón eléctrico que ha provocado que el país se despertara este domingo completamente a oscuras. Mario Álvarez. La explicación oficial apunta que el fallo en la red se originó por un colapso del sistema argentino de interconexión. El secretario de Energía del país latinoamericano, Gustavo Lopetegui, se ha mostrado tajante al afirmar que el apagón es algo muy grave que no puede volver a suceder, aunque quita hierro al asunto y afirma que este, que este tipo de fallos ocurren con la ciudad en cualquier país. Lo que sabemos en este momento es que a las 7.07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, en tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores ...que causaron la desconexión total... El corte de luz que también se ha sufrido en Uruguay y en zonas de Paraguay afectó a la distribución de agua potable y provocó la suspensión de los trenes y del metro en Buenos Aires. Y un último apunte este lunes, la Junta Electoral Central decide en el Congreso quiénes de los 54 eurodiputados españoles electos irán a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo el próximo 2 de julio, para lo que deberán acatar la Constitución presencialmente en el hemiciclo, obligación a la que también está sometido el expresidente catalán Carles Puigdemont, queda por ver si asistirá o no a la cita, ya que de comparecer a las 12 de la mañana en el Congreso, podría ser detenido al permanecer fugado de la justicia española. La información deportiva con Mario Álvarez. Un micrófono instalado en el coche del exfutbolista Carlos Aranda evidenciaría su participación en la compra de jugadores del Valladolid en la última jornada ante el Valencia, en un partido que se encuadra dentro del marco de la operación OICOS. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha visitado el transistor y pese a no haber salido el sumario, ha sido muy duro con el sospechoso. Era un jugador que siempre estaba en todos los líos de partidos raros que había siempre estado. La verdad real me la, sé, me la sabía, Caranda era un, un pájaro y un tío que está metido en, en este mundo de amaño, lo sabíamos. Y ahora hablamos de selecciones. España sub-21 perdió 3-1 en su debut contra la anfitriona Italia, aunque empezó ganando y las mujeres juegan a las 6 de la tarde de hoy ante China para estar en los octavos del Mundial. Cerramos con motor. Fernando Alonso revalida su título como campeón de las 24 horas de Le Mans. Hasta aquí las noticias. Más información a partir de las 3. Pueden seguir informados, ya saben, a través de la web en onda0.es. Síguenos por internet en onda0.es. de la tarde es la hora del análisis a esta hora vamos a orientar nuestra brújula para saber de dónde venimos y lo que es más importante para saber en estas horas de actualidad dónde vamos la brújula el momento de poner en orden los datos reflexionar en la tertulia hablar con los protagonistas y poder sacar conclusiones el tiempo de resumen de actualidad de parar mirar alrededor Y contar lo que hay. La Brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía. Don Bacero las 2 y 6 minutos. Y todavía unos eh, minutos, muchos minutos más con Tartulia Zona Cero. Tendremos eh, también el programa de esta noche, cosas del pasado, mujeres hay eh, con historia. Os hablamos de un proyecto de recientemente descubierto, hablamos con el investigador, el Tropical Project, se llamaba el objetivo de escorfin y cuando se encontraba en nuestro país, cuando se encontraba en España, era secuestrar a Castro. Os hablamos también con Javier Sevillano de las fronteras del futuro, pero antes os contamos en esta tertulia, Zona Cero, la existencia de informes, ...relacionados con OVNIs en la Armada Norteamericana... ...esos informes fueron motivo de que se informara... ...el presidente de los Estados Unidos, eh, Joseph. Así es, eh, el hombre tenía algo de envidia... ...porque hemos tenido una semana muy movida... ...con respecto a ese ya famoso programa de detección... ...y amenazas aeroespaciales... Eh, de ...que impulsó el Pentágono, al menos oficialmente... ...hasta el año eh, 2012... Y esta semana empezábamos con un notición y es que John Elizondo, que fuera director de este programa, apareció en una entrevista en el canal preferido de Donald Trump, que es la Fox, la Fox. pues apareció en la Fox diciendo en, en una entrevista en Fox News, eh, siendo entrevistado por un periodista que es eh, Tucker Carlson, ...que eh, si le constaba que su gobierno eh, tenía OVNIs, objetos no identificados... ...utilizaba exactamente el término aeronave eh, en posesión de los Estados Unidos... ...y tras un segundo de pausa y de tragar saliva... John Elizondo, eh, perdón, Luis Elizondo dice, sí, sí, sí, mm, me, me, me consta, ¿eh? y, y a continuación le vuelve a preguntar acerca de si eh, estas composiciones son de este sistema solar, Y el hombre vuelve a responder que sí, a pesar de decir que eh, bueno, está sometido a un a un tema de confidencialidad, a un contrato de confidencialidad que suscribe todos los funcionarios. Cierto es, todo hay que decirlo, que eh, Elizondo está de plató en plato, promocionando un reciente documental. Eh, que ha financiado esta Fundación para las Artes y las Ciencias, detrás de la cual está este magnate Robert Bigelow, que ha participado también de forma de asesoría, o en forma de asesor, en el programa secreto del Pentágono, y justo el sábado. Donald Trump, pues, uh, aprovechando que estaba siendo entrevistado, en este caso por uh, George Stephanopoulos en la ABC News, en un segmento de la entrevista, sacan a relucir el asunto de los OVNIs y efectivamente Trump uh, dijo que había recibido información acerca de los pilotos de la Armada que habían informado sobre este aumento de avistamientos de no identificados Pero dijo que él especialmente no creía en los OVNIs. Y agregó que eh, quiero que piensen lo que piensen eh, sobre los pilotos de la Marina. Mm, aseguro que tuvo una reunión muy breve al respecto, eh, pero la gente está diciendo que están viendo OVNIs y se pregunta a sí mismo, lo creo, no particularmente. Eh, bueno, en su habitual... Y muy la... creíble, eh, además, eh, lo que diga Trump. Bueno, Va debería de ser así, pero tú sabes, Bruno, perfectamente que eh. en, en los Estados Unidos hay cosas que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene autorización eh, para, para acceder a ellas, siendo como es el, el, el presidente de la nación más poderosa, al menos militarmente eh, y en muchos otros aspectos también, de la, de la Tierra. Y esto lo conocemos, ha pasado con Clinton, ha pasado con Reagan y ha pasado con eh, iba a decir decenas, no, pero sí unos cuantos presidentes de, de los eh, Estados Unidos, pero de alguna manera, y Manuel cuando hace unas semanas me preguntaba acerca de estas revelaciones y yo le dije, espero que Trump diga algo al respecto, ¿recuerdas, Manuel? Sí, sí, bueno, sí. Pues ya ha salido, ¿eh? ya ha salido lo que pasa es que no particularmente en la línea... Para decir eh, eso podía Claro, un... claro o... efectivamente sí, pero, pero es que eso lo podría hacer perfectamente en cualquier otro aspecto de la y política y internacional, Estas informaciones eh, tienen que ver con ese grupo del Pentágono que está investigando los casos OVNIs, un grupo llevado, dirigido por una persona con un origen hispano, como es eh, Luis Elizondo, eh, que eh, Javier Sevilla no lo ha vuelto a intentar esta semana, eh, ha escrito Luis Elizondo, ha dicho mm. que o, o su entorno, o sus asesores, eh, su, que está muy ocupado, que está muy ocupado. Este no habla ni a, ni a, ni a gritos, ¿eh?, Pues, pues fíjate que en Estados Unidos está pasando todo lo contrario. Sí, eh, sí, exacto, haciendo... eso es lo que me fastidia. ¿Por qué trata así a quien le está invitando constantemente? Mm, no, y, y pregunta, bueno, no ¿cuánta sé. audiencia, cuánta gente escucha, cuánto, cuánto me pagan? Mm. Claro, pero ¿por qué? Sí, ha pedido, momento, no, o sea, no, pedido no, no. caché. Ah, en este No, momento es que es importante. ¿eh? Que la... saben que Bruno Millonetti dice aquí que suelte. En este momento están en la cresta de la ola todo el grupo de este de la Academia Estelar. Lo de la cresta de la ola lo dices por el presidente de los Estados Unidos. Claro, evidentemente. Sí, que y, y, y están disfrutando de las mieles del éxito. A mí me genera mucha desconfianza de todas formas toda esta historia. Sí. Me genera mucha desconfianza todo el grupo que, que orbita en torno a esa Academia Estelar liderada por ese rockero que de rock pues sabrá mucho pero aunque hace un par de años fue considerado el ufólogo del año eh, yo sus referencias ufológicas sus trabajos ufológicos no conozco ninguno no no conozco su trayectoria ufológica Mira, es, es, es es ese mismo argumento me, me daba Rodigo, el amigo Rodrigo Bravo como sabes del, del sí. jefa el otro día hablando con él me decía es que no tiene credenciales me da igual que no las tenga Manuel es el director de un programa ...que ha investigado OVNES para el gobierno... ...o sea... ...con perdón... ...me la pela... ...que no... No no, ...no, no, no... ...no es el director de un programa que ha investigado... ...o sea... Él, ...después de que saliese... ...de que se cancelase el programa del Pentágono... ...él reclutó... ...a una serie de... ...unos son académicos... ...otros no... Pero bueno, gente muy importante muy influyente uh -huh. y han creado una plataforma comercial, que en el fondo sí, es sí, eso, sí. es una plataforma además, comercial que se... O sea, tú imagínate que ahora Ballester coge a todos los que le ayudaron a asesorar el tema de la desclasificación OVNI en España y monta un chiringuito con su canal en YouTube, organizan congresos, eh, hacen firmas de libro, no sé, pues una cosa parecida. Ballester Entonces, se supone que es eh, la persona que ayuda al ejército en la desclasificación. Un ufólogo privado, sí. sí. sí, sí. Pero bueno, por Por lo menos él tiene una trayectoria eh, conocida. En este caso yo dif diferenciaría mucho lo que fue o lo que es el comité oficial del Pentágono y otra cosa esta Academia Estelar que hay que a mí me suena más a un chinguito comercial que a que ninguna otra cosa. Hace dos mil quinientos años a Emanuele se acudía a los entierros para hacer algo. ¿Qué hacían? Ya para los muertos <risa> alegrarse, <risa> A, el espíritu, alegrarse el espíritu sí, hace, hace un par de semanas ¿no? comentábamos lo de esa bolsa chamánica que se había encontrado con restos de sustancias alucinógenas que demuestran su uso desde hace muchísimo tiempo y lo que se ha descubierto ahora, se ha publicado un trabajo muy muy interesante que hace replantearse un poco la historia del consumo del cannabis, que es muy popular todavía hoy en día, en un ámbito más lúdico y más, más relacionado con el ocio, pero que, al parecer, hace ya miles de años, se utilizaba de una forma ritual y en el entorno de los enterramientos, dentro de, de ritos Funerarios, o esto es lo que plantea un, un equipo de investigadores liderado por Robert Spengler, eh, que pertenece al laboratorio del Instituto Max Planck para la ciencia de la historia y de la humanidad, y que acaban de publicar una investigación realmente interesante sobre la historia del uso del cáñamo, eh, que... Hay, hay distintos tipos de, de cáñamo, de, de la planta del cáñamo, normalmente se utilizaban antiguamente para la confección de ropa, para alimentos, para medicinas, no todas las especies eh, de cáñamo tienen la misma, el mismo componente eh, de, de cannabis, el, el mismo tipo de... ...de cantidad de sustancia alucinógena, digamos... ...pero lo que ellos descubrieron... ...y además de una forma accidental... ...que es muy curioso... Eh, ...además la, la forma en la que nace esta investigación... ...es muy simpática... ...porque ellos estaban realizando un análisis químico... ...de un brasero de madera... ...que, que se había excavado en una tumba... ...en las montañas de Pamir, en Asia Central... ...de... ...que está datada en torno alrededor del año 500 Cristo. y cuando estaban haciendo los análisis de esa, de esa madera, de ese brasero, detectaron rastro, rastros de cannabis en una alta concentración, en un alto porcentaje en la capa interior carbonizada del brasero. Dijeron, ¿y cómo llegó aquí esta cantidad de, de cannabis? Entonces, tenía una fiesta aquí de reggae eh, en el 500 a.C. Empezaron a comparar, a, a testar la misma firma química del cannabis en otros elementos ...de ese enterramiento... ...y descubrieron que efectivamente... ...en fragmentos del brasero... ...en las piedras carbonizadas... ...que había en ese sitio... ...en el tejado del, de la tumba... ...existía esa concentración de cannabis... ...con una alta concentración... ...de THC... ...el THC, a ver si lo pronuncio bien... ...es el tetrahidrocanabinol... ...que es la, la parte... ...alucinógena, digamos... De, ...del cannabis y que no se daba naturalmente en esa concentración en las plantas existentes en aquella época. Es decir, que hubo, tuvo que desarrollarse una especie de ingeniería agrícola para uh -huh. potenciar el incremento de, de esa sustancia alucinógena en plantaciones en altas, en zonas de gran ¿no? altitud. O sea, es un trabajo realmente alucinante, fascinante cómo llegaron a crear. Esa, esas plantas con esa concentración de, del cannabis para utilizarlas ritualmente en un ambiente, además, eh, dicen los investigadores que como además de encontrar esa concentración del cannabis, encontraron instrumentos musicales, ellos dibujan una especie de celebración ritual de ese rito funerario en el que se combinaban la música con el... el lo que ellos llaman el tabaquismo ritual el fumar esa, o, o inhalar yo me esos imagino vapores de cannabis que para llegar a esa concentración que estás diciendo cuántas plantitas empezaron a, a probar Porque claro deberían ver esta es una de las cosas que más les fascina claro que esta planta sí le daba tales efectos pero y las otras a saber es lo que es, a ver lo que probaron es fascinante dice, dice este investigador en última instancia Este estudio ilustra que el primer uso específico de cannabis con niveles más altos de THC se originó en el oeste de China, en la región más amplia de Asia. En contraste con la situación en el este de Asia, donde el cultivo temprano de cannabis se enfocó, se enfocó en las semillas aceitosas para alimentos y, y finalmente se usó como fibras duraderas para ropa y cordones. Pero, ¿cómo llegaron a la conclusión de que determinadas plantas podían tener ese efecto psicodélico o alucinatorio, ¿no? Bueno, la, la, el hecho de que ellos dibujen esa, esa escena idílica en la celebración de un ritual combinando la música, probablemente la danza y los estados alterados de conciencia a través de, de unas sustancias alucinógenas hace miles de años... Eh, es una, una escena realmente sorprendente. ¿no? O sea, que lo de drogas y rock and roll es de hace ya mucho ya tiempo. Ya hace ¿no? ya mucho tiempo. <risas> sí, sí, parece que Bob Marley no inventó nada. Atención a esta información que nos va a contar Mado sobre las investigaciones para conseguir una nueva arma, una nueva arma basada en el pensamiento humano. Sí, habemos comunicado de la DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada que dicen que van a financiar un programa de neurotecnología de próxima generación con la finalidad de, de crear como una especie de canal bidireccional para una comunicación rápida y efectiva, esto es lo que ellos dicen entre el cerebro humano y las máquinas y todo ello sin intervención quirúrgica alguna, pero sin intervención también ni de teclados, ni de pulsa la tecla, ni de darle al ratón, ni nada de nada. ¿De qué están hablando? Están hablando de soldados casi sobrenaturales, me parece a mí, ¿no? De, de, de, de estar dirigiendo las máquinas de guerra con su propia mente, a la velocidad del rayo, además, de forma rápida, eficaz, perfecta. Y lo harían a través de un casco o, por ejemplo, un simple auricular y los militares podrían dirigir estos centros de control o incluso percibir en el cerebro pues ataques piratas hackeos o algo así solo con el pensamiento ¿cómo se haría? bueno pues con un poquito de campos electromagnéticos por aquí, un poquito de campos <ríe> eléctricos por allá. Tú lo cuentas así, como que no hacen nada. <ríe> <ríe> claro, y un poco de luz, estoy intentando que, que todos los paisanos lo entendamos, para registrar la actividad cerebral y comunicarse en, con el cerebro verazmente. Y luego entrarían en, juego, ¿no? entrarían en juego unos virus, ¿no? un virus en concreto modificado, ¿qué haría de vehículo para introducir ese material genético en el núcleo de una célula? Es decir, se insertaría ADN exógeno, es decir, foráneo, estrés, ¿no?, en determinadas neuronas del cerebro humano. Una cosa alucinante a la que yo no sé si me presentaría, pero bueno, usarían dos proteínas insertadas en el ADN de las neuronas para conseguir la, la comunicación bidireccional de la que estábamos hablando. Entonces, lo que haría la primera proteína sería absorber la luz cuando una neurona eh, se activara y permitiría detectar la actividad cerebral. Y el casco recogería la señal y observaría lo que esa persona está pensando en ese momento, o viendo, o escuchando, o decidiendo. Y la segunda proteína estimularía a las neuronas, para inducir una imagen o sonido en la mente de una persona como respuesta a lo que está pensando, viendo, escuchando o decidiendo, ¿no? Y la primera parte del experimento va a consistir en transmitir imágenes desde la corteza visual de una persona a la corteza visual de la otra persona. Que, no sé, a mí esto ya me parece hasta de una belleza poética, porque dejando un margen el objetivo nefasto, siempre militar, de guerra, de seres humanos haciéndose unos a los otros, que es algo que a mí me parece personalmente horrible y feísimo, el experimento y la finalidad, aparte, el experimento me parece fascinante. Que en el fondo es eso que tantos ha dicho, que hacían los budistas, la creación a partir del pensamiento de la realidad. o de algo los real. Eh, los tulpas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo llevan Papas. más por, por las interfaces sí, eh, sí, claro. biotecnológicas que se están desarrollando ahora. Además, DARPA tiene buen presupuesto, tienen pasta sí, sí, para sí. investigar cosas que no tienen nuestros científicos. No, y nuestros ya sabéis que siempre que ha habido cambios de estos grandes que determinan que un ejército tenga más poder que otro al final los otros le copian, o sea que van a ir todos los pobres soldaditos con los interfaces estos, con, luego, con el ADN, o sea, es que es peligrosísimo, y luego a saber los efectos secundarios que tiene eso. Lo único bueno es que al final el desarrollo militar siempre redunda en el desarrollo en, en la sociedad. Internet nació también sí, precisamente bien. ahí, en, claro. en DARPA, y fíjate, no, hoy no podemos vivir sin ello, ¿no? Pero es una pena el peaje que tenemos que pagar, ¿no? Que, que se busque una forma más eficiente de matar para luego poder beneficiarnos de la investigación científica. Es un poco triste. Algo extraño sobrevuela los cielos. ¿Y ese algo extraño son aviones fantasmas, Joseph. Bueno, aviones. No sé si en plural o en, en singular. O avión fantasma o lo que sea, sí. la verdad es que la, la información que voy a proporcionar es del todo desconcertante. Veréis, desde, desde 2015 se viene detectando eh, el ruido. O sea, es un avión que no se ve, pero se oye. ¿eh? El ruido de un avión cuatrimotor que eh, entra... Por el norte de la península ibérica, por el norte de nuestro país, en Santander, y que viene a desaparecer por la provincia de Málaga. Bueno, esto hubiera quedado en una anécdota de no ser porque gracias a las redes sociales que todo se amplifica, se empiezan a dar eh, denuncias de este ruido molesto, porque además eh, suele empezar a las once de la noche en Santander y una hora y media más tarde eh, en Málaga, atravesando toda eh, esa línea recta, esa hipotética aerovía, empiezan a ver ciudades que denuncian precisamente ese ruido atronador de, de avión y que no nadie consigue, nadie consigue ver. Eh, la Junta de, de Castilla y León y la Junta de Andalucía ponen en marcha eh, pues un protocolo para intentar averiguar qué es lo que está pasando y llaman al entonces a ENA, hoy en aire para decirles qué que, que puede ser esto. ¿no? Y, y como esto aparece en las redes sociales, inmediatamente la gente se pone a buscar en una aplicación que además es muy divertida, que es uh, flightradar24.com. Eh, tú puedes ver todos los aviones que están sobrevolando el territorio nacional e internacional a tiempo real y creen, Que se trata de un avión de fabricación rusa, un Antonov de 51 años de antigüedad, que despegaría todos los días a las 21 a 15 horas desde el aeropuerto británico de Itzmislans y que... Eh, En, en cerca de Derby. Bueno, ahí vivía yo, cerca de... Sí, ah, sí pues fíjate igual has, has, has tenido la avioneta fantasma al lado y no te has enterado. <risa> es que más me gusta mi nombre, Antonov. ¡Qué ruso! <risa> sí, claro, es un, okay, es un avión okay. de fabricación rusa que se utiliza además para cargas extremadamente pesadas. Y es lo que dice en aire, que ese avión eh, cuyo plan de vuelo da como, como final de ruta a Tetuán, eh, lleva una carga tan pesada que no dice ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Que no puede superar los 7.000 pies de alturas. Eso es aproximadamente unos 1.100, 1.200 metros. Para... Es decir, es del todo raro que un avión que está a menos de un kilómetro de altura, ¿sí? eh, yo los veo pasar aquí todos los días camino del Prat a esa altitud, y te, te digo que distingues hasta el, el, los logotipos, ¿eh? pues nadie lo vea. Simplemente lo oyan y sin embargo dice la nota informativa que eh, bueno que es genial lo de los oídos de la gente porque efectivamente se trata de un cuatrimotor eh, a, a hélice ¿m? y que el indicativo de vuelo es el cvk 7001 uno eh, de una compañía aérea ucraniana que estaría es alucinante uno. que se sepa todo sobre el avión que nadie ve. Efectivamente, pero claro. eh, además, que, los más esto además es que, muy... que no es pequeño, ¿no? Ahora no. viene lo más divertido, porque por con eso se da carpetazo al asunto y entonces la gente que ya tiene la matrícula del avión busca ¿no? cuando el avión está pasando por encima suyo y no concuerda, no solo eso, sino que además en teoría tiene que eh, aterrizar en Tetuán Y el avión desaparece de las pantallas, desaparece sí, de los ordenadores, ¿no? Bueno, esto ocurre en 2015. En dos mil 2016 eh, vuelven a sonar las alarmas eh, varias poblaciones, sobre todo de Castilla y León en este caso, pero también de Nuevo Santander, Córdoba y Málaga, Empieza en el hashtag que os invito a poner, avioneta fantasma, y veréis que eh, la, la, los flecos horarios son variopintos, aquello ya se dispara, pasa un poco como cuando los aerolitos, ¿os acordáis? Que uh -huh. empezaban eh, y luego caían aerolitos por todas partes, pues ya se veían avionetas fantasmas por todos lados, y lo que hizo en aire ya en este caso, fue echarle la culpa ...a la hacienda italiana con un ATR, que es un avión muy similar al Antonov... ...pero de fabricación, en este caso, europea, eh, y también dio carpetazo al asunto. Pero es que no contentos con esto, el 16 de abril, el 30 de mayo, ayer mismo... ...los usuarios de las redes denunciaban el, el, que esta avioneta fantasma este avión a hélice... Eh, sigue sobrevolando, sigue eh, escuchándose el ruido eh, atronador del, del avión y no hay eh, estímulo visual que respalde las teorías del Antonov. Obviamente ya no hay carga en Derby, ya no hay avión ucraniano en Derby, tampoco hay ATR de la hacienda estamos ante un fenómeno del todo forteano que seguramente luego, es tendrá una historia explicación. rarísima pero, y es una historia fascinante pero es que es una historia con muchísimos testigos hay muchísima gente que no ve sino oye y hay toda la información posible todos los documentos sobre ese avión que Todas las noches atraviesa la península, pero nadie ve. Es un avión fantasma realmente, Y empezó, realmente, empezó ¿eh? en 2015, dices, ¿no? Sí, el fenómeno empezó en 2015 y, y ahora ha cambiado de horario, porque antes eh, se escuchaba a partir de las 11 de la noche en, en Santander y hora y media más tarde en el sur, y ahora se escucha a las 4 y media de la tarde y en el sur, pues, hora y media más tarde. ¿Qué historia ¿Qué? tan rara? Bueno... Eh, es eh, que rarísimo, Yo los, ¿no? los únicos precedentes sí, sí, que tenía sí. de, de, de, de, de sonidos así, y además tú lo conoces muy bien a Carlos Boddanich cuando estuvo ahí en Belchite escuchando los sonidos, grabando psicofónicamente así, esa historia. Exacto, se supone que eran psicofonías de Ecos... cosas del pasado, pero de la época de la guerra civil. En Belchite, que es un lugar en donde se produjeron una serie de bombardeos en la guerra civil oh. muy importantes y se grabaron esos aviones. Una pero, pregunta distinta. Porque esos aviones en su momento sí los vio alguien, esto no. Ahí eh, no sé si se ha investigado, imagino que sí no sé, de rutas antiguas que hubiese eh, desde Santander a Málaga. Sí. vamos a ver, eh, l -l -l -l se utiliza una aerovía, esa aerovía existe ciertamente, y a pesar de que los puntos de los de, de las aerovías, los wake points, pueden tener ¿Sí? pequeñas variaciones a lo largo de, de los años, lo cierto es que las aerovías siguen siendo las mismas desde el, la creación, como que dice, de la aviación, por lo tanto, más que probable que por ahí hayan pasado, no uno, centenares de, de aviones y no un días, sino todos los días, ¿no? Yo voto porque a esta avioneta fantasma la rebauticemos con el nombre de Antoñón. No un españolito, no, Antoñón. Antoñón total. Por la semana que viene hablamos de Antoñón y no. Antonov. Antonov. O Antonov, Antonov, o... Antonov. Sí. Antonov. Claro. Bueno, oye, nos mandan con Almodías Rosavittas alguna fotografía de el origen de esa avioneta, de esa... Bueno, menudo avión, ¿no? Como para no mm. verlo. Claro, claro. Es y, que sin sí. Embargo, es que se Estamos no, ¿eh? hablando de uno de los aviones más grandes claro. eh, de carga, fabricación soviética, por lo tanto sí, sí, eso sí, debe claro. de, de ser atronador, ¿vale?, Y, y, y, y insisto, además hay un, hay un dato que, que no he proporcionado y que me llama la atención, porque según uh, en aire, el, uh, el plan de vuelo de ese avión debería de estar en los 27.000 pies. Esto sí que es para que no se vea, pero entonces es para que tampoco se oiga. Entonces, ¿a qué damos, a qué damos credibilidad? ¿A la altura o al ruido? Si el ruido es lo que... Es que... No tiene o sea, no es que no tenga explicación, creo que no la tiene, ¿no? Pero es que se escapa de todos los fenómenos eh, extraños eh, vividos que hemos contado. Aquí es totalmente diferente, ¿no? Bueno, hay testimonio, se estaba recordando ahora en, en, en uno de los libros de David Cuevas, él había recogido varios testimonios militares en la base de Rota que hablaban de investigaciones en torno a proyectos de invisibilidad aplicados uh -huh. a aviones. Estaba pensando claro, en es, eso. Esta es una posibilidad, ¿no? Claro, claro. es tiene, tiene la capa tiempo, de Harry Potter, seguro. El... Hace mucho <risas> tiempo que se está desarrollando. Existen cosas ya muy chulas, en, en combinando luces distintas, esto ya se experimentó hace mucho tiempo, que pueden dar la apariencia a un objeto, eh, a una aer aeronave... De, para aparentar distintas superficies diferentes, pero con lo que sí se está buscando y se va a conseguir tarde o temprano es la invisibilidad óptica, no al radar, sino la invisibilidad de las aeronaves. Lo, lo que pasa es que también existen sistemas para minimizar el sonido de los motores, que sería lógico, si quieres camuflar claro. algo, hombre, es un poco chorra, que no se le vea y vaya haciendo... Ese ruido, ¿no? Manuel, háblanos de este parque en el cual están desapareciendo algunos animales, algunas aves, que pueden ser utilizadas o han podido ser utilizadas, si esos robos hay, pueden explicarse por ahí, para algún tipo de fenómeno brujeril. Sí, sí, es, es, es o esto, de acto eh, brujeril o este algo tipo así, o de, ritual. de noticias a mí me encantan porque a mí me consta que. Eh, A ti te, te dicen comisarias... brusas y ya sí, sí. te pones rápido Pero sobre todo mí, me, me divierte mucho cada vez que hay algún servicio de policía o guardia civil, policías autonómicas, Mossos de Escuadra, herchancha eh, me llaman para consultarme por un tema en concreto, porque se encuentran con situaciones que me río yo de los archivos de Fox Mulder. O sea, lo que hay en algunas comisarías de policía, de verdad, en esos expedientes, son cosas alucinantes, de todo tipo todo, todos los posibles fenómenos anómalos que están recogidos en el catálogo de anomalías, más fuerte a lo que podamos imaginar, como forman parte de la sociedad y por lo tanto están protagonizados por ciudadanos, con mucha frecuencia, terminan eh, bueno, pues requiriendo los servicios de la policía, y esto es lo que pasó, lo que está pasando ahora en Gijón en Asturias, en torno al, al Parque Isabel la Católica Donde ya en el año 2008, en abril de 2008, una patrulla de Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, sorprendía infraganti a tres individuos, tres varones, que estaban matando a un pavo real, los muy animales, en el, en el Parque Isabel la Católica. En cuanto detectaron la presencia de la patrulla de, de la Policía Nacional, intentaron esconder... El, los restos del pobre animal y meterlo todo en, en un maletero, de, en el maletero del coche, pero en cuanto fueron interceptados, pues ellos reconocieron que lo que estaban haciendo era un ritual de brujería y necesitaban la sangre y las plumas, determinadas plumas de esa ave en concreto, Para ese, para ese ritual, esto puede parecer una chorrada, pero dentro de todas las religiones animistas afroamericanas, el, el candomblé, la santería, la, el palomayombe, el vudú, todos los orishas, los loas, los espíritus, las divinidades, se alimentan con unos animales determinados, o sea, no come lo mismo un eleguá que un, un obatalá o, un, o una, una entidad diferente. ¿no? O sea, cada dios mmm, tiene preferencia por un tipo de animales en concreto. Y cuando se hacen los rituales para darle de comer al santo, lo que se hace es sacrificar ese animal favorito por esa divinidad y se descuartiza, se, bueno, se hace una serie de barbaridades eh, tremendas. Esto comenzó a ocurrir, ya digo, hay, hay referencias policiales en, en el Parque de la Católica desde 2008, pero una década después los responsables del parque están desesperados porque se han producido más de 200 robos de aves sustraídas teóricamente para ser utilizadas en rituales de... De brujería. Esta noticia salió ahora, hace, hace unos días, en relación a, a, a este parque de, de Asturias, pero no es el único lugar. Hay muchos vigilantes de muchos parques, de muchos recintos que tienen estanques y que tienen aves de este tipo que son conscientes de que está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Que, mmm, Un, un perro, un gato es fácil de conseguir en cualquier refugio de animales cuando quieren realizar rituales con ellos, pero un, un pavo real no es tan fácil. Entonces se acude a estos lugares para, para realizar estos robos que luego serán utilizados en estos rituales. Y, y esto me recordó una investigación interesantísima que se realizó en la Universidad de, de Paraná, En Brasil, uh -huh. hace, hace unos años, se publicó un equipo de investigadores, realizó un trabajo que se publicó en la revista de etnobiología y etnomedicina de esta, de esta Universidad de Paraná, haciendo un, un estudio con docenas y docenas de País de Santo, en Ais de Santo del Candomblé, brasileño, que es una de esas religiones en las que se utilizan los sacrificios de animales, y al final catalogaron hasta 29 especies animales distintas que eran eh, utilizadas frecuentemente en los rituales, en los sacrificios de. Rituales de animales. El estudio fue realizado en Caruau, en el municipio brasileño del estado de Pernambuco y en Campiña Grande. Entre agosto de 2007 y junio de 2008 fueron entrevistados 11 sacerdotes y sacerdotisas en sus respectivos terreiros y fue un primer estudio para, eh, digamos, hacer ese catálogo de cuáles eran las especies animales utilizadas en este tipo de rituales. Como os decía, hay, hay distintos tipos de aves, moluscos, anfibios, reptiles, pájaros y, sobre todo, mamíferos. Y esto tiene una lectura que es lo que yo siempre les, les explico a... ...a los responsables tanto de Policía Nacional o Policía Local... ...como sobre todo Guardia Civil... ...porque la Guardia Civil es la que se ocupa... ...la que tiene la jurisdicción, digamos, rural... ...y la mayoría de estas celebraciones se hacen en el ámbito rural... ...la gente uh -huh. prefiere salir... ...ocurren cosas en el Retiro, por ejemplo, o en cualquier parque urbano... ...pero normalmente se sale fuera de las ciudades... ...con lo cual eso cae en demarcación de la Guardia Civil... ...y es que a veces simplemente viendo cuáles son los elementos que aparecen en el ritual, cuáles son los cigarros, las botellas de ron, el, el, los colores que se han utilizado, porque cada color, cada santo, cada orisha o cada loa, tiene unos colores determinados. Entonces, todo eso, el tipo de animal que ha sido utilizado, si es un chivo, si es un puerco, si es un carnero, te permite saber a quién era. El, el espíritu o el dios o la deidad a la que se estaba homenajeando con ese ritual y por lo tanto puedes deducir hasta la nacionalidad de los autores o las sí. circunstancias en las que se realizó ese, ese, esa celebración, ¿no? Así que son, forman parte de esos, entre comillas expedientes X porque son documentos oficiales de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero es que a medida que vas la, leyendo te encuentras palabras como brujería ritual, satánico, que no tiene nada que ver con el satanismo, sí. es otra cosa, ¿no? pero bueno, que está ocurriendo en España en el año 2019 y, y a nuestro alrededor. Un asteroide peligroso nos visitará el próximo mes de septiembre, Silvia. Sí, fíjate, nos decíamos que el, para el 2050, 31 años, y no, ya tenemos el 9 de septiembre, tenemos la, la amenaza más cercana. Bueno, el nombre del asteroide es 2006... El 9 de 9. El 9 del 9. Que al revés sería el 6 del 6. Sí, y sí, te sí, falta otro sí, Del seis, 19, sí. del 19. Ahí lo tienes, mira, pero, ya está. Ya pero, lo tenemos. Pero que, 6, 6, 6, 6. Ala, mira, y, y encima, y encima, eh, como fue descubierto en 2006, se llama 2006QV89, que lo sepáis. Bueno, se supone... Pues no asusta mucho por ese nombre. ¿eh? Se supone, no. claro, que va, que va a pasar a más de 6 millones de kilómetros de la Tierra... Y que la probabilidad de que choque contra nosotros, contra el planeta, es de una entre más de 7.000. En concreto son 7.200 y pico. Pero aún así, pues claro, oye, forma parte... Es una batería, eso, ¿eh? Sí, claro, y, no, y que en un momento dado, imagínate que hace un girito o hace algo y ya la hemos liado. O sea, que es que aquí no está libre uno de nada. Es una lista no que ha creado la, la ESA, eh, no la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y entonces, en esta lista que ha creado, por lo visto, hay 10 asteroides muy malutos, muy malutos, muy peligrosísimos, que serían los que podrían impactar contra la Tierra con mayor probabilidad, pero en total... ...tienen una lista de 870 asteroides... ...que también los catalogan como peligrosos... ...pero en menor medida... ...porque o son más pequeños de tamaño... ...o están a más distancia... ...este en concreto tiene 40 metros... ...o sea que es un pedazo de, de bichito... ...además hacen una comparación... ...que está muy bien... ...con el que cayó el 15 de febrero de 2013... ...en esta zona de, de Rusia que creo, sí, que creo hay tantos tantos problemas uh -huh. eso es en en Jelabinsk. Bueno, pues eh, dicen que en el caso de que cayera este este asteroide sería muchísimo más el impacto que el que cayó en Chelyabinsk. ¿Por qué? Porque dicen que tendría un impacto similar al de Tunguska al del 30 de junio de 1908, que como recordaréis liberó una energía equivalente a alrededor de 185 bombas bombas de Hiroshima. Se hace la, la la comparativa. Pero bueno, el asunto es que de momento no parece que la cosa sea muy peligrosa, a no ser que haya ese giro, ese desvío Y, y también pues que se siguen descubriendo cráteres que de, de otros meteoritos que cayeron en su momento. Por ejemplo, están comentando que en uno de los cráteres que encontraron lo localizaron bajo el agua y entonces lo identificaron eh, que estaba en la zona bueno, según lo que, lo que dicen, era un meteorito de un kilómetro de ancho, el que había colisionado contra la Tierra, hace 1.200 años, ¿vale? que hizo un Sí, que hizo un cráter de 100 kilómetros de diámetro y que estaría situado a unos kilómetros al oeste de una parte remota de la costa de Escocia, como decimos, sumergido bajo el agua y cubierto por rocas. O sea que... Una cosa es lo que están ya ellos en la lista que tienen detectados y que ven la evolución como va y otra cosa es los eh, meteoritos y asteroides que cayeron en su momento en la Tierra y que todavía a día de hoy se siguen descubriendo cráteres y siguen viendo pues, los efectos que tuvieron. Este... el más importante de ellos uh, Silvia es el, el, el dinosaurio hace sesenta y cinco millones de años con los dinosaurios y que siguen extrayendo del Golfo de México mm. eh, unas barritas eh, del, del, del fondo marino de, de, de la tierra para conocer la cantidad de iridio que es el rastro que dejan los meteoritos al, al implosionar en, en el interior de nuestra atmósfera y conocer la magnitud ¿no? de ese de ese evento cósmico. Pero claro, eh, decías este de 1.200 años, con la cantidad, con, kilómetro y pico, ¿no? Decías sí, un de, kilómetro de ancho. Eso es una bestialidad y yo no tengo al menos conocimiento a nivel histórico de crónicas que determinen un, un, un episodio como el de Tunguska que imagínate si marcó no que los periódicos eran capaces de leerse en, en Londres de en plena noche uh -huh. es raro ¿no? que no haya aparecido ninguna información histórica, ninguna crónica alusiva a ese, a ese acontecimiento Pues sí, esto es lo que han recopilado, además son investigadores de la Universidad de Oxford los que han publicado además ha sido esta semana en el Journal of the Geological Society un artículo en el que identifican este cráter generado por un meteorito de un kilómetro uh -huh. de ancho que colisionó, como han identificado ellos, hace 1.200 millones de ah, años. Millones. 1.200 vale, millones de años. Claro, es que al decir 1.200 años. No, host, no, mil dos, en perdón, 1.200 mil dos, millones pues de yo años. Pues lo he dicho mal, 1.200 Ningún millones, millones de, años, de años, ¿vale? Todo correcto. Y este que este tenemos, que nos ocupa, es que es el 2006 Q89 por lo visto es un asteroide que nos visita cada cierto tiempo entonces si ahora no hace nada en este 9 del 9 del 2019 nos va a visitar en el 2032 y nos va a visitar también en el 2045 ya quedarían cinco años para extinguirnos con Vamos, cual, que nos ronda y la lotería sigue girando el eso bumbo. es y ya la siguiente y, y, y 2062, y está el elemento gravedad está el elemento gravedad eso quiere decir que... que ha pasado hace muy poquito también eh y no ha pasado nada. Claro. está cerquita, viene cerquita claro. el bar, eso sí, claro, es una lotería, lotería sí, sí, en cualquier momentito puede hacer un, un giro La rusa. In, inesperado sí, yo creo que sí que es una lotería, es decir, nunca toca tocado <risa> ¿Eh? hay hay toca, es un eh? buen chiste, Bruno. Claro, pero es ¿verdad? Mira, yo sí. yo solo yo, toco, yo, toco las noticias, eh, a otro por ahí que no, lo Ginebra no, y tal, ya quién es. Mira, no, no, no, no yo, y el, luego el, dice, a Fournierito le tocó la lotería y luego, Que eh, no, Bruno, que te cuento que a un chavalín de 21 años, 22 muy cercano a la zona donde mi hijo va a estudiar, la toca el Euromillón. Sí, sí, 8 sí, millones voy. de euros yo, yo conocí a una persona que le tocó la lotería 3 veces y no cantidades pequeñas oye, pero eso es, es que tú vives en la Comunidad Valenciana mato <risa> ahí, ahí <risa> pasa eso más veces sí, bueno, sí, sí, bueno. bueno, ahora tenemos un también, ¿eh? con el mosquito tigre no todo va a ser <risa> yo es que no me creo nada de eso fíjate, no y esas eh, noticias eh, este esta persona este sin techo, es que se le tocó la lotería y luego se lo gastó todo eh, Leyendo urbana Ya, ya, ya, pues el chavalín este de leyenda urbana no te lo puedo claro, te digo tampoco. No, no si te sirve que... como testimonio, Bruno, a mí en el año 91 me tocaron 300.000 mil pesetas. Bueno, pero eso no es tocarte premio. nada, bueno, joder, pues, pues la cena que pedí yo esa noche sí, y la sí, alegría. Sí, claro, oh, mira, pero, eso sí, eso sí toca, pero me refiero... Me han tocado trescientos millones de euros. Una cena de 300.000 pesetas, pero tú qué comes. ¿De Dame, no. Me dio para comprar todos los meses, to, todos los muebles de la casa, que me iba a casar, chaval. Ah, bueno. <risa> de todas formas, esto de los asteroides es verdad que se están produciendo incidentes cada cierto tiempo que no trascienden. Mm. Hace un par de. Un par de meses, quizá, eh, se dieron a conocer unas imágenes del impacto en la atmósfera, muy espectacular, además, muy aparatoso, de uno de esos cuerpos celestes que no había sido detectado, que se detectó cuando ya había llegado sí, a la atmósfera. Sí, sí, sí, lo comentamos claro, porque claro, claro. por el efecto del sol no habían visto que se estaba acercando y, y luego no explosionó ni nada, pero porque se desintegró, pero podría haber sido muy, muy peligroso. Claro, entonces hay montones de cosas moviéndose por ahí arriba en el universo y me imagino que algún día nos tocará. Es una cuestión de probabilidad. Sí, se quiere recordar que algún fragmento cayó al agua. Creo que sí sí había sido cayó el... al agua pero y fue, fue y fue como, mayoría, como esto además. que al final que al final por eso nos había detectado porque había caído al agua como yo creo que estas noticias estas informaciones eh, consiguen dos cosas eh motivar el miedo y mover muchos presupuestos yo creo que ya no pero ya no ¿cómo, es verdad cómo, que como que ya no ya no, no ya a ver si todos los meses están con el sí, y que to... se nos viene encima y, con y, con los y todos los meses se da dinero si no a la asociación a la empresa al el... No, pero es verdad que es un miedo atático, o sea, desde sí, el principio. De los tiempos, no ha ocurrido nunca, ha ocurrido hace sesenta y cinco millones de años, el Hombre, ser humano no existía. Lo de Tunguska hace un poquito menos. Sí, sí, pero no pasó nada, no murió ni una sola persona. Ni una mm, sola persona. Bueno, no lo no, sabemos. No lo ha contado, no lo ha contado sabemos bien. Porque, el porque censo se fue a Bueno, no, no, allí no vivía nadie. Se sabe fehacientemente que no vivía bueno, nadie. Sí, bueno. pero imagínate que por... Azar sí, sí, hombre, azar yo creo que tener a que York. disponer de tecnologías para... Y además, seguro que a los renos, renos que vivían allí, que, allí les hizo una gracia, pero ah, bueno, sí, claro, O disponer de tecnologías para protegernos contra una tormenta solar o para desviar el rumbo de un asteroide y todo eso no es ninguna chorrada eh, ni gastarse dinero estamos hablando de proteger la especie humana toda la noche y de lo importante que es el planeta tierra y lo valioso que es, esto también lo es. Ay, yo cuando escucho estas noticias siempre me acuerdo de distintos colectivos sobre todo de contactismo ovni que llevan anunciando lo del asteroide que se nos viene toda la puñetera vibda, y que están deseando que pase que es lo curioso, sí, ¿no? es que están ahí sí, a sí, ver sí, si sí, ya sí. de una vez ahora claro, solo para poder, ¿Tú ¿te acuerdas? <ríe> Josep, la Proferías con Marcos Amadio cuando los que ellos, que los ellos los llevó Giovanni se amarse... que se daba una claro, fecha plan. exacta sí. que almacenaron ahí yo estuve en uno de los refugios subterráneos donde almacenaban frutos secos y ya de los cacahuetes pasados ya hasta <risa> ¿no? <A> alturas <risa> pero ahí están esperando a ver si llega de una puñetera vez el asteroide va a poder y no te ya. digo ya todos los los estos americanos que almacenan armas y que se encastran en Vosotros dos, por Bruno y por Manuel, recordaréis perfectamente el episodio del 2 de febrero de 1988, claro. eh, que bueno, fue interpretado por los miembros del de Adonai para la Fraternidad Cósmica de Desojo en Navarra como un anuncio ¿no? de, de, de, del retorno de Cristo y que, al menos oficialmente, quedó como un meteorito que penetró eh, por el oeste de la península ibérica y cayó en el mar a la altura de, de Valencia Bueno, hay controversia, ¿eh? porque también hay muchas cosas que sucedieron aquella noche, pilotos de avión que reportaron el, el avistamiento de las luces que dejaban tras de sí una estela importante, no fue captado aparentemente por el radar, pero por ejemplo despegaron un par de phantoms de, de... no sé si fue en Zaragoza Bruno, corrígeme, la memoria y me traigo Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero, en eh, caso... Y en Madrid en también caso, el, el grupo el 45 de... Efectivamente, de efectivamente. Que lo lo citas ejército? en tu libro. Lo citas en tu libro sobre, sobre OVNIs. Bueno, pues, todo claro, aquello... Imagínate, viene Jesucristo de vuelta y se encuentra claro. en ese recibimiento normal que de la claro. vuelta. Pero, <risa> pero, no, pero tú piensa, piensa objetivamente que lo más sensato es pensar que se trata de un meteorito, ¿no? O de, o de, un, o de un asteroide. Pero sin embargo aquella gente estaba convencida de que Cristo iba a bordo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Y eso pues, es, es muy heavy pensar eso y de ahí que proliferar en, que aquel la momento gente en el mundo. ¿eh? Sí, sí, gente que ponía en marcha este lo que decías tú, los refugios nucleares porque si Jesús estaba aquí es que después venía el día del juicio final y nos íbamos claro, todos que, a trabajar. Y este de las... movimiento de creencias, este movimiento de contactados eh, tenía un nombre que era clave 33. Uno de los que se vía llevamos 33 días del año, era muy cierto, faltaban 333 eh, 33, 33, 33. y, y se jugaba un poquito con eso. ¿no? Uno de los casos más o sea, una de las historias más alucinantes en las que yo me he visto involucrado Es, eh, tiene que ver con esta historia es un día que recibo una llamada desde Barcelona cuando todavía la, la sede central de los Mossos de Escuadra estaba en el Paseo de Puyades ahora está en Sabadell en unas instalaciones que ríete todo el CNI una cosa Lo super... que era mi instituto Sí, ahí, fíjate, fíjate. Ahí estudié yo bachillerato. Pues ahí estaba la sede, la, la, la sede central de la División de Información de Mossos de Escuadra, y un día me llaman y me dicen, si sí, me puedo ir a Barcelona, fíjate tú, estando en La Coruña, digo, hombre, no tendréis gente en Barcelona que pueda, no, porque queremos que vea unos informes de unas cosas y tal, y estaban muy preocupados porque acababa de producirse la masacre de Huaco, y detectaban, que en varias poblaciones de Cataluña luego se supo que también estaban en Allegui y en Galicia, se estaban creando esos refugios subterráneos almacenando comida se habían desescolarizado a los niños los padres, porque uh -huh. el fin del mundo era inminente y no tenía sentido, ¿para qué lo vas a mandar al colegio? No, les vamos a dar clase nosotros para enseñarles cosas útiles sobre los extraterrestres y demás bueno, todo eso pertenecía Eh, al grupo No Noncea Mossoli, que eran seguidores de, de Giorgio Bon Giovanni, pero una de las cosas más alucinantes que yo vi en los informes es que habían descubierto, claro, porque se hicieron seguimientos, se hicieron los Mossos de Escuadra, además se hicieron una investigación perfecta, eh, y, y se hicieron... Eh, ...con orden judicial, registros... En ...donde se encontraron un montón de cosas... ...manuales de supervivencia... O sea, ...unas cosas muy alucinantes... ...y descubrieron que había incluso funcionarios... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...adeptos... ...que estaban como adeptos dentro de ese grupo... ...esperando un fin del mundo... ...en el que además creían que iban a tener que defender... ...con armas de fuego incluso... ...si se diese el caso... ...esos refugios, ¿no? Lo cual cosas. también es muy curioso... Uh -huh. una, una, ...una especie de hermandad espiritual que habla de Jesucristo, la segunda vena de Cristo, pero ojo, salvarnos. Pero salvamos, salvamos. nosotros sí, sí, sí. y que no se te ocurra venir a intentar meterte en el refugio. Giuseppe, coméntanos rápidamente qué es esto de los pájaros suicidas. Bueno, pues hoy parece que tenemos el día de los de los claro que uh, sí. El día de la tierra. El día hoy hoy de la tierra. estamos muy apocalípticos por todas partes. Sí, señales, pues, señales. Seguramente Charles Ford lo hubiera incluido en su libro de los condenados. ¿eh? ¿Sabéis lo que son los cubibies? Pues no. no suena, ¿no? Pero si os digo chorlitos, sí. seguro que sí. Hombre sí, de chorlitos, sí. Bueno, lo de cabeza de chorlito. Sí, no. cabeza de bueno, sí. Cubidíes es como se dice en quechua este, este pájaro que anida en uh, Norteamérica, en los pastizales de Norteamérica, y que durante los meses de julio y agosto. ...viajan hacia el sur... ...para huir del, del... frío... ...vuelan miles de kilómetros... ...hasta llegar al Parque Nacional de Shanghái... ...en la provincia de Chimborazo, en Ecuador... ...allí hay unas lagunas... ...situadas a 3.500 metros de altitud... ...eh... ...en el que estas aves... ...se suicidan... ...o sea, después de recorrer miles... ...de kilómetros van y... ...se tiran al agua... ...claro... Uno podría pensar que se trata eh, de efecto del esfuerzo. ¿no? Hay aves que han, han pasado eh, pues una criba de miles y miles de kilómetros sin descanso y acaban exhaustos y caen, eh, y caen al agua. Pero eh, miembros de la Fundación de Aves y Conservación Tatiana, eh, como es el caso de Tatiana Santander, eh, bióloga que ha examinado... Eh, muchos de los cadáveres que están en los alrededores de estas uh, lagunas de Ozogoche eh, llegan a la conclusión de que los animales están sanos. Entonces, la segunda hipótesis es que tal vez... Eh, pierdan eh, por algún efecto de geo de, de problema de geolocalización, es decir, igual que las palomas, ellos seguían en esas trayectorias y a lo mejor hay alguna alteración tipo magnética debido al mineral, eh, en la cordillera de los Andes, qué sé yo, que les hace desorientar y en lugar de llegar a destino, pues se caen al agua. Y, y lo curioso es que en torno a este suicidio masivo que es anual, Los, eh, las tribus indígenas de los alrededores han empezado a desarrollar cultos porque creen que las aves vienen a suicidarse por ellos. Es decir, la muerte del ave supone la vida de la comunidad. Eh, supone el buen presagio de que eh, el año va a ir bien porque suele coincidir que aquellos... Eh, Eh, digamos años en los que hay menos lluvia o hay menos, menor cosecha se han producido menos suicidios, claro Esto ha hecho que eh, se interesen muchos antropólogos por el, por el tema Y lo sensacional es que los biólogos no tienen ni idea de lo que está pasando Pero creen que pueda tener que ver con el uh, cambio climático Volvemos, Por eso decía que era un tema recurrente hoy en la tertulia Porque tal vez dicen que dan un cambio brusco de temperatura Y que se les produce un shock uh, Que al final hace que antes de llegar a destino Las aves caigan al agua Pero en cualquier caso es un misterio Ahora las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto. Queda una hora por delante con la rosa dos Son las tres las dos Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Argentina recobra poco a poco la normalidad de restablecerse el suministro eléctrico tras el apagón que sumía este domingo en la oscuridad al país latinoamericano. La explicación oficial apunta que un colapso del sistema argentino de interconexión originó el fallo, provocando cortes de luz en Uruguay y zonas de Paraguay. El secretario de Energía argentino, Gustavo Lopetegui, se ha mostrado tajante al afirmar que el apagón es, es algo muy grave que no puede volver a suceder, aunque quita hierro al asunto y señala que este tipo de fallos ocurren con asiduidad en cualquier país.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 La desconexión total. El rey Felipe VI será investido este lunes caballero de la Noble Orden de la Jarretera. La máxima distinción que otorga el Reino Unido será de manos de la Reina Isabel II en el Castillo de Windsor en una ceremonia en la que también será investido el rey Guillermo de Holanda. Con este título, don Felipe pasará a engrosar la selecta lista de, li de miembros de la Orden dos días antes de que se conmemore el quinto aniversario de su reinado. Y dentro de nuestras fronteras arranca este lunes como primer día hábil que estará en vigor la nueva ley hipotecaria, ley que se ha convertido en un quebradero de la para el sector bancario, ya que obliga a las entidades a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro, y que permitirá a los clientes ahorrar, Mario Álvarez, una media de entre 500 y 1.000 euros. Lo hace con una moratoria de mes y medio que ha concedido el Ministerio de Justicia ante los problemas planteados. Entre ellos destaca la dificultad para adaptar condiciones legales, para interconectar plataformas o la falta de especificación de lo que se requiere en cada caso. Según los expertos, esta ley refuerza la seguridad jurídica y la protección de unos consumidores que solo tendrán que abonar las segundas copias del notario y los casos tasación. También tendrán que aprobar un examen, pero no se pongan nerviosos. Se trata de un test de comprensión gratuito que acredite el pleno con el conocimiento de lo que se firma. Y este lunes no solo se estrena la ley hipotecaria, sino también los distintos gobiernos municipales. Gobiernos fruto de pactos cruzados que complican cada vez más la investidura de Pedro Sánchez. Aunque el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se muestra optimista y cree que Sánchez alcanzará la Moncloa. Ofrece su apoyo al presidente en funciones y dice que aún espera su llamada para negociar la entrada de la formación morada en el gobierno de la nación. Iglesias habla de gobierno de coalición, mientras que el Ejecutivo lo limita a cooperación. Confío en que Pedro Sánchez no me ha mentido, que no se va a dejar presionar y que va a hacer lo mejor para España. Y lo mejor para España pasa por hacer un gobierno de coalición con nosotros. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se ha pronunciado esta noche en la Sexta sobre el apoyo de Manuel Valls a la, can a la candidata Ada Colau. No ve traición en la actuación del Independiente, pero sí considera que se ha equivocado si cree que Colau es una mejor opción que el candidato de Esquerra, Ernest Maragall.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 Arrancamos con fútbol, el mayor pierde en Albacete, pero se clasifica para la eliminatoria final en la lucha por subir a primera división contra el Deportivo de La Coruña. Uno de los protagonistas del encuentro es el portero del conjunto Balear, Manolo Reina, que en el transistor Onda Cero ha subrayado la fortaleza psicológica del equipo. Y bueno, el equipo se ha sabido, se ha sabido reponer, se ha sabido eh, la fase que tocaba el partido y, y la verdad que al final ha salido todo bien. Seguimos hablando de ascensos en este caso con equipos de la categoría de bronce, que buscan estar la próxima temporada en el fútbol profesional. Hércules contra Ponferradina y Mirandes Baleares serán las eliminatorias que lo decidan. Y cerramos con un apunte de motor, victoria para Amar Márquez en el Gran Premio de Monbeló. Su rival en la lo Vicioso no pudo completar la carrera y se sitúa a 37 puntos del español. Todo esto en un día en el que Fernando Alonso se proclamó campeón de las 24 horas de Le Mans por segundo año consecutivo. Más noticias a partir de las 6 en tiempos de más de uno con Carlos Alsina. Pueden seguir informados, ya lo saben, a través de la web en ondacero.es. Síguenos por Internet en Onda ondacero.es. y entrevistas que dejan sin palabras. mira que llevo años participando en programas, hablando con locutores, presentadores, periodistas del mundo, nunca en la vida me había emocionado tanto este texto, quiero llevarme Hola, Luis Merlo. Me he visto con el corazón <risa> que no sé si voy a poder hablar contigo. Nos acompaña Estrella Morente. estás? Muy emocionada. Si te pediría, por favor, me firmase eso que acaba de leer. Me va a acompañar siempre. Antonio Landeras. <risa> me has matado con esa presentación tan bonita que has hecho y la voy a poner en un marco. <risa> Buenos días, Imanol Arias. Un placer. Sí, yo soy presidente de gobierno y me haces una introducción así, me abres las quijadas. Así. ¿Nieves Herrero? No sé si puedo hablar. Me emociona muchísimo escuchar esta ficción que habéis hecho. Caray, qué trabajo hay detrás. Más de uno, más que entrevistas, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.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 Gloria Zanacer, unos instantes más, eh, también tenemos en esta hora el programa que será la última en la rosa los vientos, eh, cosa eh, del pasado, mujeres eh, con historia y fronteras en eh, del futuro. Vamos a comentar eh, rápidamente en Mado una noticia, una información que nos habla de una de las grandes eh, farmacéuticas, de una de las eh, más terribles enfermedades y de un fármaco que esa farmacéutica ocultó. Hablamos eh, de Pfizer y de Alzheimer. Sí, no sé cómo contarlo rápido, pero básicamente estamos hablando de un gigante farmacéutico que es Pfizer, que parece que ocultó que uno de sus medicamentos más utilizados, que es el embriel, que es una medicación que se utiliza para la inflamación artrítica, podría prevenir el Alzheimer, o por lo menos ellos tenían datos que decían que lo podía prevenir en un 64%, que es una estadística bastante considerable, ...ellos lo que dicen... ...porque esto ha saltado todo por un reportaje... ...que ha publicado el Washington Post... ya ha formado un lío aquí impresionante... ...la polémica y tal... ...es que bueno, ellos tenían esos indicios... ...que hicieron alguna tentativa de estudio... ...pero que sus resultados no eran concluyentes... ...y por lo tanto no se lanzaron a hacer... ...ningún ensayo clínico al respecto... por el dinerillo que eso cuesta... ...porque además es que en aquella época justo coincide... ...que ellos estaban cerrando el departamento de neurología... ...tirando a la calle a 300 personas y diciendo que no iban a investigar más en el tema del campo del Alzheimer porque ellos reconocían, decían que no era su punto su punto fuerte. ¿no? Y, bueno, pues hasta aquí de lo más normal. Son decisiones que toman las farmacéuticas, las empresas y todo eso y no es nada raro. ¿no? Lo que ha sembrado discordia o el disgusto ha venido es porque Pfizer no hizo público estos estudios en su momento. Es decir, no, no los puso a disposición de la comunidad científica o de otros investigadores que están buscando la manera de frenar eh, esta epidemia de la bajez, ¿no? Y además hay algunos expertos como Keenan Walker, que es un científico que es, investiga sobre Alzheimer de la Universidad John Hopkins, que se ha pronunciado también en ese sentido, ¿no? Que cuanto más información se tenga, pues más herramientas tiene uno para saber cómo funciona esa enfermedad y cómo poder frenarla. Todos conocemos a Pfizer que, por ser el creador de esa pastillita azul, la Viagra, que también se la encontró así de manera, eh, no sé cómo explicarlo, fortuita, porque ellos estaban haciendo un medicamento para la tensión arterial, que luego resultó que era súper efectivo en el tratamiento de la disfusión eréctil. ¿Podría haber repetido esa hazaña con, ese, con esa medicación que ellos tenían para la artritis? Pues no se sabe, porque como ya no está protegido por ninguna patente en exclusiva, como en su día sí que estaba protegida la viagra, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. De hecho, este medicamento para artritis, el embriel, ya lo tienen como pasado de moda. Ellos ahora mismo tienen otro más moderno, que es el que tienen la patente ahora y es el que están pues poniendo todos sus esfuerzos eh, e interés. Que ocultó información, bajo mi punto de vista, yo creo que tomaron una decisión, sí, basada en evidencia científica, pero también una decisión totalmente financiera. ¿Qué es raro que ellos oculten secretos? Pues hombre, una empresa que vive del secretismo, como son las farmacéuticas, y de ser el primero de que no te roben la patente y esas cosas, pues no es del todo raro. Pero sigue siendo una pena a nivel ético. Desde luego que sí. La existencia de patentes, eh, a mí me parece que en el 100% de los casos, en, en los fármacos, la existencia de patentes eh, está generando este tipo de episodios. Yo creo que no tienen que existir las patentes. Eh, el, el mundo avanzó mucho y la salud avanzó mucho en el mundo con la aparición de los genéricos y yo creo que las patentes tienen que ser libres y el conocimiento científico tiene que ser libre sobre todo si ayudar a la salud de la gente en teoría sí, pero por desgracia ¿qué da más dinero, la salud o la enfermedad? ¿por claro. qué estás dispuesto a pagar más uh -huh. que por tu salud? claro, claro es, es terrible, ¿no? Uh -huh. yo creo que cuando nos planteamos la paradoja de Fermi eso de porque si hay tantas posibilidades de que haya civilizaciones extraterrestres inteligentes en el cosmos ¿por qué no se han manifestado? hombre, solo tenemos que mirarnos ¿qué civilización inteligente lo suficientemente inteligente capaz de desarrollar una tecnología como para llegar hasta nuestro planeta tendría el menor interés en relacionarse con criaturas tan lamentables como somos los humanos? Con esa reflexión y ese comentario nos quedamos. Eh, llegamos al final de la tertulia zona cero de esta noche con Manuel Carroyal, con Mado Martínez y con Joseph Enguijarro. Gracias. Gracias. Hasta la próxima Buenas semana. Buenas noches. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado.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 Pronto sabremos y daremos todos los datos. Allí se puede viajar, pero es que allí hay muchísimos casos y vamos a comentar a alguno aquí en Ecos en del pasado con Laura Falcó Lara. Hay muchísimos eh, casos en de fantasmas, en de apariciones. Ya saludamos a la presidenta de Prisma Publicaciones, a Laura Falcó. Muy buenas, Laura.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 Eso que el guardabosque se decía, habladurías cuando lo hicieron aquello, bueno, bueno el fantasma cumplió su amenaza, eh, o el fex, <risas> que forman parte, como decimos, de la cultura popular, y si se parecen algo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 pública chica y nos lo contará ya la semana que viene más de cosas todavía laura falconada laura nos escuchamos en siete días efectivamente buenas noches a todos Y ahora mujeres eh, con historia. Silvia Casasola nos va a contar eh, la historia de Ada Jonat. Eh. Es eh, la persona, la investigadora, fue premio Nobel eh, que ahora mismo se ha convertido en una gran luchadora para conseguir antibióticos en el futuro. En una época, en una era de crisis, eh, parece que eh, los antibióticos que ella está diseñando y que está luchando porque se diseñen pueden salvar muchas vidas. <risa> Mujeres con Historia La historia de esta mujer es increíble. Si hay un rasgo que le caracterice es su insaciable curiosidad. Sus colegas científicos se rieron de ella durante años viendo cómo probaba mil y una forma de desentrañar la estructura del ribosoma sin conseguirlo. La llamaron loca, fantasiosa. Sin embargo... Ella siguió investigando con su equipo durante más de 20 años... ...hasta que dejó al mundo científico alucinado cuando lo consiguió. Era la una de la madrugada de un sábado... ...y ya no quedaba nadie en la Universidad de Stanford. Estuvimos todo el día del viernes desde las 9 de la mañana. Vimos que los cristales de los ribosomas no se deshacían... ...que aguantaban más de un segundo, cinco minutos, una hora... Aún no teníamos los resultados, pero el método para mantener vivos los cristales sí. No se lo pudimos comunicar a nadie sin wifi ni internet. Tenía que ser contactando con la operadora y a esas horas estaba durmiendo. Finalmente no sabemos cómo se enteró todo el mundo y comenzamos a recibir llamadas de felicitación. Fue un momento épico. I see Este hallazgo, además de la alegría inmensa de esta química israelí, ha supuesto una esperanza para combatir la amenaza de las bacterias patógenas que cada vez son más resistentes a los antibióticos. Porque al conocer la estructura de cómo funcionan los ribosomas, se podrá desarrollar una generación de nuevos antibióticos que combatan las infecciones más peligrosas y persistentes. Adayona, El sábado 22 de junio, o sea, la semana que viene, cumplirá 80 años. Ella ha sido la cuarta mujer en conseguir el premio Nobel en química. Anteriormente lo lograron Marie Curie, su hija Irene Joliot-Curie y Dorothy Crawford. Pero ella nunca pretendió ganar ningún premio. De hecho, ni se había planteado ser una científica. Ella lo que deseaba era ser escritora de novelas. Cuando comprendí que no sería una buena escritora, aún me hice más curiosa y estaba claro que para entender el mundo necesitaba la ciencia. Y aquella curiosidad se puso de manifiesto siendo muy pequeña a nació en el barrio de Jeulá, Jerusalén, cuando todavía era territorio palestino bajo el protectorado inglés. Vivía junto a su familia en el típico kibbut, donde compartían la estancia con varias familias. Sus padres, de origen pobre, procedían de Polonia, y para intentar sobrevivir abrieron una tienda de comestibles que les daba para mal comer. En aquella vivienda compartida... Ada se distraía leyendo y haciendo experimentos Como el que realizó cuando tenía cinco años En aquella ocasión se propuso averiguar Cuánto medía el techo de su casa Y empezó a apilar muebles y muebles Sillas, mesas, todo le venía bien Después intentó subirse Y terminó con un brazo roto Aquello no me desanimó Mi curiosidad científica permaneció intacta Pero la situación familiar se complicó Cuando su padre falleció Ella tenía 11 años y su hermana solo 3 Los ingresos que tenía su madre pues eran muy exiguos Y decidió que debía de trabajar para ayudar económicamente a la familia Hice de todo, barrer, lavar platos, cuidar niños Y dar clases particulares de matemáticas que se me daban muy bien Ada se levantaba cada día a las 5 o las 6 de la mañana Antes de ir al colegio impartía sus primeras clases particulares y terminaba acostándose muy tarde. Eran días muy largos y las noches muy cortas, con muy pocas horas de sueño, pero ya dice que nunca se arrepintió. Además, hacer de profesora de refuerzo para otros alumnos le facilitó poder estudiar en una de las mejores escuelas de secundaria sin tener que pagar la matrícula. Por entonces, se había trasladado a vivir con su madre y con su hermana, a Tel Aviv. No regresaría a Jerusalén hasta que decidió ir a la universidad. Tampoco tenía muy claro que iba a estudiar, pero finalmente se decantó por química. Su curiosidad de nuevo le hizo que tuviese muchas preguntas por contestar. Y la vida de un científico le parecía apasionante, sobre todo, una vida dedicada a la investigación. ¿Qué mejor manera de trabajar que formular una pregunta que te apasiona y poder buscar la respuesta? Esa es la motivación que le ha llevado a trabajar sin desaliento a la científica Ada Jonat. Y si encima consigues que te paguen para hallar la respuesta, pues mejor que mejor. en 1962 licenció en química en el 64 terminó el máster en bioquímica y en el 68 el doctorado en cristalografía de rayos x especialidad que sigue desarrollando sus investigaciones pero también tuvo tiempo para el amor tiene una hija llamada Hagrid Jonas que es doctora y trabaja en el centro médico Seba y una nieta de 22 años a la que quiere muchísimo llamada Noah y qué bueno que esta nieta la ha nombrado abuela del año a veces en alguna entrevista los periodistas se extrañan que con tanta dedicación y esfuerzo en su trabajo haya podido tener una hija pero Ada lo tiene muy claro tome las cosas como vinieron día a día, elegí la profesión que amaba y tuve la familia que amaba lo importante es amar al igual que su querida Marie Curie pudo ser científica ganar dos premios Nobel y a la vez ser madre de dos hijas, otras científicas han podido desarrollar, desarrollar su carrera profesional con el hecho de ser madres Adá pone el ejemplo de la cristalógrafa británica Kathleen Losdale. Bueno, pues este personaje de los años 30, al que ella admira, a pesar de que se retiró a su casa durante 10 años para poder criar a sus tres hijos, siguió investigando en el hogar familiar, realizando cálculos y escribiendo tres libros importantísimos que a día de hoy siguen siendo referencia en el mundo de la cristalografía. Ada siempre ha tenido claro que existen tres factores determinantes para dedicarse a la investigación científica Primero una curiosidad sin límites Segundo, amar los desafíos y no tenerles miedo Y tercero trabajar con pasión en aquello que emprendes Esto podría ser aplicable a cualquier profesión pero la doctora Jonat huye de dar consejos a las nuevas generaciones cada uno debe hacer aquello que le apasiona si quieres ser bailarín lucha por ello si quieres ser pintor hazlo yo quise ser científica y lo hice siendo estudiante se interesó por el mundo de los ribosomas y después de realizar estudios postdoctorales en el MIT junto a su pareja y su hija prefirió volver a Jerusalén para estar cerca de su madre y de su hermana En Jerusalén puso en marcha el primer laboratorio de cristalografía en el Instituto Wittmann donde fue contratada, mientras que árabe dirigía unidades de investigación de la estructura molecular genética en el Instituto Mas Planck de Alemania, uno de los institutos más prestigiosos. Desde 1980, junto a su equipo de colaboradores, comenzó a investigar la estructura del ribosoma y tuvo muy poca financiación y además los logros eran muy escasos. Pero su tenacidad no tenía límites. Los pocos avances que lograba eran publicados en revistas científicas. Sin embargo, los cristales que obtenían no resistían los rayos X y se rompían. Estaba el equipo pues bastante preocupado porque el único método conocido para conseguir la estructura del ribosoma era usar rayos X. Entonces, ¿qué podían hacer? Claro, estaba la cosa muy complicada, pero ella nunca censó en su empeño y a pesar de que otros científicos pensaban que estaba perdiendo el tiempo y que jamás lo conseguiría, diciéndola que estaba loca, ella prosiguió. Al final, la chispa saltó por casualidad. Un compañero científico le comentó que había tenido problemas con su investigación. hasta que gracias a la sugerencia de un alumno suyo. supo cómo controlar que sus cristales no se rompieran. ¿Sabéis en qué consi consistía el truco? Pues resulta que había cultivado los cristales en aceite para la caja de cambios de los coches este aceite tiene la propiedad de que es opaco y el aire no entra en él Ada que siempre ha sido una persona despierta e inteligente decidió probar el método de su colega y todo el equipo se dispuso a cultivar los cristales de ribosoma en el aceite para la caja de cambios tras dejarlos un año en reposo les costó muchísimo luego sacarlos porque eran extremadamente finos y ligeros pero lo consiguieron y se los llevaron con sumo cuidado al cincotrón de la universidad de Stanford la tensión era absoluta debían mantener los cristales entre 200 y 250 grados bajo cero ni más ni menos porque si no se podrían romper aquella madrugada de viernes a sábado después de 20 años de investigación por fin los rayos X traspasaban los cristales de ribosoma sin que se rompiera ni uno Ada había creado un nuevo método había creado la criobrio-cristalografía aquello era un avance sin precedentes y además habría un mundo desconocido hasta entonces hacer público en la estructura del ribosoma Pues era algo muy importante porque el ribosoma es el responsable de la síntesis de las proteínas y además, pues claro, compartir esta estructura ayudaría a entender no sólo como el ADN envía información para crear las proteínas de las células, sino que aquello daría pie a crear una nueva generación de antibióticos que pudieran paliar la resistencia de bacterias, bacterias que se dedican a inhibir precisamente a los ribosomas. Este es global. Problem. It a problem global. The companies are afraid to make new ones because there will be more resistance, and even the World Bank said that almost four percent of the global economy will be lost because of antibiotic resistance. The the eh, resistance of antibiotics is muy serious. Eh, el 4% de la economía mundial va a ser, de acuerdo al Banco Mundial, va a ser da, dañada por eh, la, la, el aumento de la resistencia de las enfermedades a los, a los antibióticos. Nuestra protagonista quiere que los laboratorios apuesten económicamente para desarrollar estos antibióticos del futuro tan necesarios, porque, a día de hoy, es el único tratamiento efectivo ante infecciones bacterianas peligrosas, algo que podría mermar a la población mundial con una pandemia sin control. Pero es que, además, esta nueva generación de antibióticos que ella puede crear también cuidan del medio ambiente. So I want to shed light about the eco friendly or eco unfriendly digestible and not degradable. And we, with the new antibiotics, with the next generation antibiotics, are trying to make such that they are completely eco-friendly, ecological friendly. And I hope that in the whole world, including Ecuador, there will be a new way for antibiotics. La última palabra que tiene que ver con eh, eh, eh, los antibióticos que son ecológicos es que en los antibióticos actuales hay una gran parte de los mismos que no son metabolizados ni se degradan en la naturaleza, es decir, que durante todos estos años y décadas estamos votando eh, al, al medio ambiente antibióticos que no se degradan. Estos nuevos antibióticos sí van a ser va a ser degradados en la naturaleza y es por eso que van a, son ecológicamente amigables. El otro objetivo que quiere lograr junto a su equipo es que, gracias al principio elemental de cómo se forman estos ribosomas, se podría comprender cómo se formó el origen de la vida. Ahí es nada. Ella relaciona además la investigación, la investigación que ella ha realizado, que es como subir al monte Verés. Llegar a hacer cumbre, dice claro, es el cumbre del esfuerzo, pero la ascensión al monte también es muy importante. Y emocionante no está nada mal para una niña que nació pobre en territorio palestino antes de que se creara el Estado de Israel y ahora quiera no solo salvar a la población de cientos de infecciones sino que encima quiere comprender el origen de la vida Adán nunca se ha sentido discriminada por ser mujer, aunque en su momento habló en favor también de liberar a todos los detenidos palestinos, su experiencia le ha servido para no meterse en política y utilizar la ciencia para hallar la paz entre el pueblo judío y el palestino. Su trayectoria en este tiempo le ha valido pues muchísimos premios prestigiosos como el Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein o el Nobel de Química en 2009 junto a otros dos compañeros, junto a Ben Katraman Ramakrisgan y a Thomas Steyth. Y a pesar de que dentro de nada va a cumplir 80 años, eso no le ha restado ni un ápice de la ilusión con la que comenzó a experimentar, siendo una chiquilla. Y siempre que tiene ocasión, da masterclass a sus alumnos en el Instituto Beckman y también en otras universidades de diferentes partes del mundo donde es invitada. Dar las gracias a mi compañero Javier Sevillano, quien fue quien me puso tras la pista de Ada porque él comentó una noticia en señales sobre los antibióticos y me dijo este personaje es fascinante. Y dije, me la apunto rápidamente. Y también dar las gracias a mi compañera Laura Gil que ha colaborado poniendo voz a la química Israelita. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la Asamblea Nacional de Ecuador cuando condecoraron a la doctora Ada Yonat por sus logros. Y me quiero despedir con una de sus frases. No busquen consejos, hagan lo que sientan que es mejor para ustedes, hagan lo que deseen, hagan lo que más les satisface. La rosa de los vientos en onda cero. historia y el pasado guarda secretos y no hace falta que las cosas ocurran hace mil años, ¿eh? Porque hace muy pocos años existe un proyecto, el Tropical Project, lo llevó a cabo un oficial nazi que vivía en España y el objetivo era secuestrar a Castro. Y el investigador, el periodista que ha descubierto todo esto, está esta noche con nosotros, él es eh, Carlos Montero. Carlos, eh, muy buenas, ¿qué tal?, Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo descubriste esto? Pues eh, rebuscando hemerotecas, la verdad. Eh, buscando pues para información para, para otros artículos, para otros temas. Pues me de bruces con una publicación española de 1965 que se llamaba La Actualidad Española. Y en ella se hacían eco de, de este Tropical Project. Que era un proyecto de un personaje que también tenemos que presentar a quienes no hayan oído hablar de él. Otto Skorzeny que estaba viviendo entonces en nuestro país y por eso es un proyecto español. Sí, bueno, tiene tiene conexión con España. Otto Scorceni, pues como he como sabido, era un, un exoficial nazi. Es, eh, entre comillas, el, el autor de la, del rescate de Mussolini que ordenó Hitler cuando, cuando se le internó en el, en el Gran Sasso y era un, un ex convicto nazi que estaba viviendo en, en España, tan, tan tranquilo. A partir de 1951 se encontraba... Pero viviendo, perdona, eh, Carlos, a cuerpo de rey, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, tenía sí. todo y tenía un casoplón, eso sí era un casoplón, sí, en sí. otras cosas, ¿eh? Si vemos la prensa de la de la época, de esos años, podemos ver que incluso daba conferencias, sí, sí. y eran conferencias muy aplaudidas por, por sus seguidores. Y muy bien pagadas, por cierto, también. Sí, sí claro, exacto, él vivía, además se dedicaba a, a negocios de, de ingeniería, él tenía un despacho de ingeniería en una de las calles más, más céntricas y más lujosas del Madrid de aquel, de aquel entonces. En la calle Montera. Era, es que era un personaje, es un personaje, entre comillas, fascinante. Es un alguien que estuvo muy cerca del poder eh, alemán, del poder en Asia. acabó la guerra mundial, se refugió en nuestro país con la connivencia, con la ayuda, con el apoyo del gobierno de entonces, y llegó a nuestro país, llegó a Madrid y estuvo aquí décadas, en décadas a Corfini. Conocido como Scarface, cara cortada porque había tenido un incidente en sus sueños mozos y su cara eh, pues había sido cortada con una navaja. Bueno, pues ese mote eh, se le quedó para siempre y ha y la historia la ha conocido como Scarface. Sí, además era todo, todo un personaje. Él se supo crear la leyenda, ¿no? Porque es verdad que hay ciertas, hay, hay historiadores que, que dicen que él no fue el artífice de ese, de ese sonado rescate de Mussolini, que él se apuntó a la aventura como un, como un observador y pero lo que sí que es cierto es que él, y de hecho estaba catalogado como en el ejército norteamericano y aliado en general, como el hombre más peligroso del momento porque se creó una leyenda en torno a él, de un hombre de acción, un hombre pues, eh, al estilo de de, de bueno pues de un James Bond o de un, de un hombre to totalmente temerario que no tenía mi miedo al peligro y que era capaz de realizar estas acciones. ¿Fueran verdad o no? Eso eh, sería discutible, pero lo que sí que es cierto es que él se creó esa leyenda, esa imagen de hombre duro, de hombre de acción. Y él llegó incluso a ser eh, uno de los guardaespaldas de Perón, porque antes de llegar a España pasó por Argentina. y Fue uno de los hombres clave de, de, de la seguridad de, de nada más y nada menos que de Perón. ¿Y en qué consiste este proyecto, el Tropical Project? ¿Cuál bueno, era el objetivo y los eh, pasos que se iban a seguir, que no se siguieron? Pero el diseño era finalmente secuestrar a Castro. Sí, sí, era secuestrar a Castro, bueno, secuestrar a Castro y casi que eliminar a toda la plana mayor que acompañaba a Castro. En esa plana mayor hay que incluir a Raúl Castro que era el hermano y al propio Che Guevara porque estamos hablando de 1961 aquí hay una en esta historia hay un personaje clave que es Raúl rojas de Santa eh, Santa Marina que era un político cubano que apoya a Castro cuando se eh, empieza la rebelión contra contra Batista no contra la, el régimen de Batista y de hecho Castro lo llega a nombrar embajador de Cuba en Inglaterra. O sea, que le, le devuelve el favor, ¿no? Le devuelve la pues toda la ayuda prestada porque la ayuda económicamente y e ideológicamente. Lo que pasa es que llega un momento que se este este político cubano se siente amenazado por Castro y entonces es, es él el que idea eh, o el que pone sobre la mesa la posibilidad de secuestrar a, a Fidel Castro. Y a, a, a, a raíz de un libro eh, conoce la figura de Scorseni y entonces a raíz de otro personaje que se llama Guido Orlando, que es un, es un otro otro personaje de esta historia, que conoce a Scorceni, se ponen en contacto y es el propio Scorceni el que una vez se, se les pone la idea de lo que se quiere llevar a llevar a hacer organiza el todo el, todo el plan de, todo el operativo digamos, para secuestrar a Castro y llevar a cabo este Tropical Project. Y quien quiera conocer más información, porque has publicado todo lo que se sabe, y todo lo que se ha averiguado sobre este episodio desconocido de la historia, sí. se encuentra ese reportaje con toda la información que tú has encontrado en la revista Historia de España y el Mundo. El tema de portada este mes es el 11, es el día que cambió la historia, pero uno de los temas destacados es precisamente este, este proyecto para secuestrar a Castro que existió en nuestro país y que tuvo un cabeza... Eh, Pensante que fue Otto Skorzeny. Carlos Montero, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Urno. Fronteras del futuro. Con Javier Sabierno, Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Y rápidamente nos vamos en coche, en coche volador. Bueno, ¿vosotros cómo venís a trabajar? Yo en coche. Yo en tu ¿Tú? coche. Ah, no, coche? no, me voy. No, el pues lo, mal, él mal viene, él viene el hombre bala. Ya os ha dicho eh, antes Miguel que. Le eh, digo Miguel, perdón, Manuel, que en fin, que hay que tener más presente todos estos líos del cambio climático y todo eso. Así que hay que venir con tiempo y en transporte urbano tomáis nota, ¿no? Sí, sí, vale. papi, sí. Bueno, como sabéis, hace nueve o ocho años no se aprobó la Ley para la Economía Sostenible Esa que esa, eh, dio mucho que hablar en, en eh, hace eso, ocho años y entre ellas se alentó a, a todas las eh, entidades locales, administraciones locales, ayuntamientos, etcétera, etcétera, corporaciones locales a elaborar unos planes de, de movilidad urbana sostenible, los PMUS. Bueno, muchos ayuntamientos lo hicieron, unos cuantos. Y eh, el que más el que menos las grandes ciudades cada una elaboró eh, uno a su medida. Lo que hay ahora, lo que ha hecho ahora la Universidad Pol eh, Politécnica de Madrid es hacer un repaso de todos esos planes de movilidad urbana sostenible, lo que ha habido en estos eh, ocho años y, sobre todo, los planes que tienen de futuro esos planes. Bueno, y no salen del todo muy bien, muy bien parados. Ah, ¿no? yeah. eh, el Centro de Investigación del Transporte es con concretamente es el centro de la Universidad. La Politécnica de Madrid que lo ha, ha elaborado tal y como estaban hasta el año 2017, que es cuando eh, eh, ellos empezaron a elaborar las conclusiones, con lo cual faltan eh, algunos meses de actualización, ¿no? Por ejemplo, creo que no se contempla del todo el famoso y polémico Madrid Central, que ahora el excelentísimo señor eh, alcalde de la Villa, la muy noble y, y honorable Villa de Madrid, pues parece que quiere desmontar, ¿no? Cada cuatro años estamos Mira, con esto, cosas distintas. Mira, es que eso es, es imposible. Bueno, no o sea, entremos, uno, no claro, es que política, siempre lo de... que eh, que que que no que llega uno, hay que des... No, vamos a ver, tienes que desmontar lo que realmente sí. está mal pero si sí, hay cosas que, está, que, está, que están bien cosa porque, eh, no tienes por qué la Unión Europea nos va a pedir a multas por oh. contaminación pero bueno espero que lo pague esto pasa en todos paguen, los ayuntamientos lo paguen ¿eh? lo que los, lo que, los que lo quieren anular bueno vamos al, al tajo 38 municipios son los que han estudiado en la Universidad Politécnica para eh, investigar por, en, en un par de bloques uno cómo estaban cómo habían planteado el diagnóstico inicial y luego los planes de futuro que tenían ¿no? eh, los Indicadores en, en este segundo grupo, grupo en el que pretendían eh, investigar eh, perdón en poner en práctica eh, estas medidas que todavía no se han puesto en, en, en muchos municipios, pues eh, eh, estaban en, eh, eh, tenían en cuenta 16 indicadores eh, para poner eh, en práctica estas eh, medidas de sostenibilidad. ¿no? Resultados bueno la movilidad peotonal y ciclista prácticamente está en todos los planes porque es muy bonito y vende mucho pero eh, aunque la puntuación media es bastante elevada realmente hay algunas propuestas que no son ni siquiera realistas yeah. ¿no? bueno pero transporte público, bueno hay mucha diversidad en el transporte público en muchas ciudades porque muchas tienen eh, eh, transporte suburbano, otras no, otras tienen tranvías, otras no, pues hay mucha diversidad ¿no? pero eh, eh, la gran mayoría lo que proponen es una reestructuración de las líneas de autobús que prácticamente es el, el sistema de transporte que existe en todas, taxis y autobuses. Y autobuses eléctricos. Ciudades. Exactamente, no. La jerarquía viaria, hablaremos luego de esto, la jerarquía viaria eh, el, el, el, que trata del espacio público, eh, está relacionado con la accesibilidad y la seguridad que también se incluye en, en, en intentar mejorarlo en todas las ciudades. El automóvil privado, bueno, pues aquí hay uno de los puntos débiles. En ningún caso se aborda en este estudio eh, dada la gran dependencia que a día de hoy todavía tenemos eh, del, del transporte público. Los nuevos Aparcamientos es lo que eh, todo el mundo quiere, más aparcamientos de transporte público. Movilidad eléctrica, pues. Eh, Esto la, lo vamos infra... a dejar para el siguiente y, y lo ampliamos. La infraestructura eléctrica es todavía insuficiente y continuamos la semana que viene. La semana que viene contamos las cosas porque es importante. Es el futuro, el transporte, el desplazamiento sostenible. Gracias. Buena semana. Aquí comienza el transistor.